Muy buenos días, Alicantinos. ¿Qué tal, Alicante? Bienvenidos un viernes más al programa de actualidad, vuestro programa de política, de cine, de cultura, de historia. Aquí nos gusta de todo. Bienvenidos un viernes más a Tertulias Alicantinas. Aquí estamos en Oir Radio 4G, la radio de la organización impulsora de discapacitados en España. Nos podéis escuchar en el 91.4 del FM y también en www.oirradio.es. Les saluda David Rubio, me acompaña la técnica Jaime Martín y hoy tenemos un programa bastante cargadito. Vamos a hablar de Alicante, vamos a hablar del caso micrófono, por supuesto, también de la gran huelga que hubo ayer, la huelga feminista del 8 de marzo, así como las elecciones en Italia que se celebraron este pasado domingo. En la sección de cine, por supuesto, hablaremos de los Oscars, de los premios de la Academia del Cine Americano que se repartieron el pasado domingo, repasaremos la agenda cultural y también la nueva película Sin Rodeos de Santiago Segura y Maribel Verdú. En la sección de historia hoy repasaremos la trayectoria también del poeta legendario, del poeta universal de esta provincia, de Miguel Hernández. Y para todo ello me acompañan tres magníficos tertulianos esta mañana, un, el primero de ellos ya repite, Vicente Guades, concejal de Ciudadanos. Muchas Hola Vicente, gracias. bienvenido. Hola. <risa> Muchas gracias por la invitación. Ah, un placer, el placer es mío. Y si hablamos de repetir y de veteranos, ya es la tercera vez que vienes, creo que ya es un récord en este programa, Manoli. Te vamos a poner una invitación aquí en Hoy Radio. Sí, sí, sí. Manoli Nicolás, coordinadora de UPyD de la Comunidad Valenciana, bienvenida. Muchas gracias David, encantado de estar aquí. Y hoy también tenemos a una debutante, es Vanessa Romero, es eh, secretaria de Relaciones Institucionales de Podemos Alicante. Bienvenida Vanessa, está tu nueva a mí, casa. Gracias David, buenos días. <ríe> buenos días y muchísimas gracias eh, por estar aquí Nada, acompañándonos. A ti, buenos Pues empezamos. Bien, pues eh, como os comentaba, vamos a hablar de, de muchas cosas, evidentemente tenemos que hablar de, de la jornada de ayer, la jornada que yo calificaría de histórica, ¿no? Del, del 8 de marzo, porque mira que he visto 8 de marzo, pero como el de ayer ninguno. También hablaremos de, de lo que pasó a nuestros vecinos italianos, ¿no? nuestros vecinos mediterráneos el pasado domingo. Pero no obstante, tenemos que empezar por Alicante, ¿no? Este programa se llama Tartulias Alicantinas por algo y tenemos que empezar con lo de aquí, con lo de la Terreta de hecho, tenemos una noticia de última hora. Resulta que este mismo viernes el, el juzgado ha rechazado el recurso de Chavarri. De Chavarri y bueno, de, de, de sus colaboradores, ¿no? De Lalo 10 y de Pedro De Gea por el caso Comercio. Eh, pedían que se les levantara el proceso y no solamente no, no, no se lo han levantado, sino que me atrevería a decir que se acercan más al enjuiciamiento, ¿no? Vamos a hablar de varias cosas. Tenemos que hablar, por supuesto, del, del caso del micrófono oculto, como no podía ser de otra manera, pero bueno, os pido simplemente una primera valoración o, o pronóstico de esto. ¿Creéis que, que todo apunta a que Chavarri va a acabar en juicio, en juicio oral? Yo diría que sí, se sí. os dejo a vosotros. Hombre, eh, yo creo que hay que respetar lo que diga la justicia, pero bueno, si puestos a hacer quinielas, eh, nosotros creemos que, que se podría dar el caso y entendemos que el alcalde tendría que haber dado ya un paso atrás eh, precisamente por, por la gobernabilidad de, de esta ciudad, ¿no? Porque al final gobernar con cinco concejales, bueno, cinco más uno, es insostenible. Sí, sobre todo seis de veintinueve, que es lo que el dato que también tenemos que recalcar, que claro, son un seis de veintinueve, es una superminoría unos pocos contra todos. Eh. Manoli, ¿qué opinas de esto? Yo también respeto mucho lo que diga la justicia, espero que, que lo haga bien. Y, y desde luego no entiendo la situación que tenemos en el Ayuntamiento de Alicante, que estamos desgobernados totalmente, esto parece un salsa rosa de la política. Y realmente espero que por lo menos la justicia sea rápida, porque muchas veces el tiempo que tarda la justicia en hacer justicia eh, lo pagamos todos. Uh -huh. En este caso espero que, pues sí. que sea rápido y, y, y si tiene que, que enjuiciarlo, pues cuanto antes mejor. Desde, desde luego, por lo menos que sea antes de, la, de que termine la legislatura, porque claro, yo creo que los alcantinos tenemos derecho a saber antes de votar si nuestro alcalde está enjuiciado o, no, o está suelto de, de los casos. Pues sí, esperemos que la justicia española, que tal lenta suele ser siempre. Bueno, de todas formas, que esté enjuiciado, tenemos ejemplos recientes de que la gente sigue votándolo. Sí, claro, en fin, bueno, yo quiero saberlo. ¿eh? Cada uno sí, votará sí, lo, sí, que, sí, lo que quiera, ¿no? Y está en su vale. derecho. Pero yo, desde personalmente, sí, David Rubio, sí. quiero saberlo. Eso determina, Laura. Claro, la claro. Vanessa. No, o sea, yo, yo creo que, que, que sí, que el, el tema de, del enjuiciamiento del de alcalde, o sea, tiene que salir ya y debería salir cuanto antes. Eh, llevamos pidiendo en Podemos Alicante la, la dimisión desde hace meses. Porque es un tema que, como han estado comentando compañeros, es, es insostenible. O sea, un gobierno eh, municipal eh, con cinco concejales más el alcalde, o sea, no va a ningún lado. O sea, ese mini minigobierno, eh, a mí personalmente me, me da vergüenza eh, estar gobernada mm -hmm. por, por esta gente así. La verdad es que hay que, hay que reconocerle un mérito a Gabriel Echavarri que ha conseguido unir a todo el resto de partidos políticos. tiene ¿eh? una, una causa, <risa> concretamente contra, los, contra él. <risa> Pues bien, precisamente no nos desviamos demasiado del tema porque tenemos que hablar de, de, de la noticia de la semana, ¿no? Del, del Watergate alicantino. <risa> me vais a perdonar que me ría un poco cuando hablo de este tema porque ya sé que es muy serio y es muy grave, pero es que también es muy gracioso. <risa> no supongo que estaréis de acuerdo. Bueno, todo esto empieza por si alguien despistado no sabe de qué estamos hablando. Todo esto empezó el domingo pasado cuando nuestros compañeros del diario Información publican que, que se ha encontrado un micrófono oculto, un dispositivo de grabación que por lo visto estaría no operativo pero que sí que lo estuvo, evidentemente en su día, en el despacho de la actual concejala de urbanismo. Claro, eh, resulta que eh, se conoce, se sabe, que el PSOE ya sabía de su existencia hace dos meses, que de hecho eh, supieron de su existencia, según ellos, porque la actual concejala, Eva Montesinos, ...tenía interferencias en su móvil, no le iba bien... ...y entonces pues se le ocurrió decir... ...bueno, pues vamos a hacer un barrido del, del despacho, ¿no? ...y tal... ...y bueno, no llamaron a la policía... ...primera cosa rara ya de todo esto... ...llamaron a una empresa privada... ...la empresa privada encontró el dispositivo... ...no dijeron nada... ...esto fue finales de diciembre, ¿no? ...principios de enero... ...y de repente ahora en marzo nos enteramos de, de todo... ...bueno, eh, este despacho no está en el ayuntamiento... ...en el propio ayuntamiento... ...está en lo que era el antiguo Hotel Palace... ...que hoy en día eh, pertenece al ayuntamiento... De hecho, antes de pertenecer al ayuntamiento era la Cámara de Comercio. Por lo tanto, podríamos decir que han pasado cuatro personas en los últimos años por ese despacho. Podríamos decir que podría haber cuatro sospechosos de haber colocado <ríe> dicho artefacto, ¿no? Cuatro posibles Richard Nixon, ¿no? Pues tenemos por un lado al, al, pre, al antiguo presidente de la Cámara de Comercio, José Enrique Garrigos, esto ya nos tenemos que ir varios años atrás, luego lo heredó la, la pasada concejala de urbanismo del Partido Popular, ¿no? en la anterior legislatura, la legislatura que empezó Sonia Castedo ¿no? y terminó Miguel Valor, que estamos hablando de Marta García Romeu. luego esta legislatura ya ocupó el despacho Miguel Ángel Pavón, concejal de Guañar, y la última desde que se rompió precisamente lo que estamos hablando, desde que se rompió el, el tripartito y tenemos un minigobierno, pues lo ocupa Eva Montesinos. Todos han negado haber colocado el dispositivo. Aquí nadie sabe nada, ¿vale? El alcalde ha venido a acusar veladamente a Pavón, ¿no? Porque ha dicho que ese dispositivo tiene una batería que no se había acabado y que, por lo tanto, muy antiguo no puede ser. Todos sabemos por quién va, ¿no? Eso, además, todos sabemos la relación entre el alcalde y Pavón, que precisamente no, no se le va mucho de cañas. Eh, Pavón ha reaccionado enfadadísimo, como si fuera una conspiración en contra de él. Y, en fin, eh, muchas incógnitas. Así que, yo bueno, os voy a pedir alguna respuesta, a ver si podemos arrojar un poquito de luz a, a este tema tan divertido y a la vez tan grave, ¿no? porque la verdad es que es grave que estén <risa> espiando ¿no? a concejales de electos ¿no? de Alicante. Vicente, tú que eres concejal y que estás dentro del Ayuntamiento, ¿te has enterado de algo? ¿Qué puede, que puedes decirnos de este tema? Por lo que se ha visto en prensa, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Alicante no deja indiferente a nadie, Desde ¿no? Luego... Cuando parece que lo hemos, no, lo hemos visto todo, luego ah, te sorprende con algo yo nuevo. Yo te aseguro, Vicente, que esta ciudad a veces me supera, ¿eh? Sí, O sea, sí, yo nunca cosa. jamás pensé que iba a empezar un programa diciendo, teníamos un water en Alicante. Sí, sí, pues es así, desgraciadamente, ¿no? Y es, es eso, siempre nos sorprende con algo nuevo y desgraciadamente nos sorprende no para bien, sino para mal, porque en vez de hablar... Eh, de cuestiones en positivo, cosas importantes para la ciudad, siempre estamos en el epicentro además de los medios nacionales, esto sí, sí, sí. salió a nivel nacional por cosas negativas ¿no? en vez de hablar por ejemplo de, de ese plan general urbano que está totalmente paralizado también por la corrupción del Partido Popular y por la ineficacia de, del tripartito un plan general urbano que es esencial porque muchas veces se, hable, se habla mucho del plan ciudad no hay mayor plan ciudad que un plan, un plan general urbano porque ahí haces la dotación, esto, este suelo para deporte, este suelo para tejido industrial y al final lo que necesita Alicante también es eso de traer inversiones, traer talento Que se genere riqueza porque eso genera puestos de trabajo en una ciudad donde hay barrios que tiene un paro estructural del 30%, ¿no? Y eso es esencial. Y en vez de hablar de estas cuestiones o de la limpieza, por ejemplo, de cómo solucionar la limpieza, estamos siempre hablando de sospechas, de problemáticas y ahora, pues, literalmente, ¿no? Podemos decir que el Ayuntamiento de Alicante pues, se ha convertido en una especie de gran hermano, ahora literal, ¿no? Eh, y luego hay... Esto también... Eh, dejan evidencia ¿no? esa desafección que había dentro del tripartito, que lo veníamos advirtiendo ya desde el principio. Algunos lo negaban al principio y a mediados de legislatura, aunque era más que evidente. Esa, habían hasta cruces de tweets entre ellos. ¿no? Eh, y esto es una evidencia más de esa desafección que hay en el tripartito, porque están utilizando todo lo, lo que ha surgido para... ...tirarse los trastos a la cabeza... ...sobre mm. todo la, por la parte del Partido Socialista... ...que también tengo que decir que se lo está dejando a huevo a pavón... ...para hacerse la víctima... Mm. ...las cosas como son, ¿no? ...pero sobre todo la versión yo creo... Mmm, ...que menos se compra es la del Partido Socialista... ...la versión del Partido Socialista tiene más... ...es como un queso suizo, está lleno de agujeros... ...sí, hay cosas raras... ...hay cosas muy raras... Metamos, sí. eh, ...yo no soy técnico en la materia, yo no soy especialista... ...pero, a ver... ...yo creo que un aparato que está apagado... ...porque dijeron que estaba apagado... Difícil, ...difícilmente va a hacer interferencias con el móvil... ¿o? ...sí, supuestamente la batería sí que estaba encendida... Ya, pero ...y hasta alega, punto... alegan que es la batería la que hace interferencias... ...yo en yo mi casa tengo sí, micro, que... mi, eh, microondas, tengo wifi... ...tengo un montón de aparatos <ríe> y me va bien... ...desde, desde ¿eh? luego sí que os digo una cosa... Eh, ...si han comprado un aparato para espiar que hace interferencias en el móvil... ...lo deben haber comprado en todo ...menudo aparato, ¿no? que se supone que tiene que estar oculto... ...y resulta que se nota con el simple móvil... ...claro, y luego otra, otra cosa también muy llamativa... Eh, que lo que tú has dicho, que no denunciasen. Yo creo que si yo mañana mismo me encuentro un micrófono debajo de mi mesa, lo primero que hago es denunciar. Y luego, esa es otra. Es eh, que, que yo no, no le veo sentido a nada a todo lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que al final lo que se tiene que hacer es esclarecer lo que aquí ha ocurrido. Porque eso es lo más importante. Porque al final esta, esto genera una inseguridad ya de. Mm. ...a nivel político en todos los partidos políticos... ...ahora nosotros por ejemplo estamos con el traslado... ...nos hemos cambiado de oficina... ...el ayuntamiento nos puso... ...arriba de los 100 montaditos... ...ahora nos han puesto donde estaba lo de consumo... <risa> ...y claro ya... Lo miras un poco de coña, pero no tan de coña. Ya te pones a mirar a ver si tienes algún micrófono debajo de la mesa. <risa> te sientes vigilado. Claro, porque ya genera... No, tampoco soy yo de confabulaciones ni nada, pero claro, ya te genera una cierta inseguridad que eso afecta luego en el trabajo del día a día. Y creo que es muy importante que, que este equipo de gobierno esclarezca lo que aquí ha ocurrido, ¿no? en fin eh, le van a ser capaz de encontrar algo de sentido a todo esto no es que es eso o sea el, el tema de, de lo de los micros mira quién lo ha puesto lo ha dejado de poner al final eh, yo creo que, que es lo de menos sí que es verdad que nos gustaría que se esclareciese el tema y, y un poco pues saber eh, con, con quién estamos jugando por así decirlo pero creo que esto es un, un indicador más de, de las prácticas que, que se que se generan en el en nuestro ayuntamiento esas prácticas mafiosas y corruptas heredadas del Partido Popular que que se está empeñando el Partido Socialista en, en reproducir. O sea, no olvidemos que, que la Concejalía de Urbanismo eh, es una concejalía con bastante interés que, que mucha gente digamos, quiere, quiere controlar y, y las políticas que, que emanan de ella son, son bastante importantes para la, la ciudad y muchos intereses económicos ahí, ahí metidos. Y, y bueno, o sea, el tema del micrófono, pues, al final puede ser que vaya un poco un poco por ahí eh, el urbanismo aquí en esta ciudad ha estado al servicio de de muy pocas personas eh, Solo hay que ver el, el crecimiento que, que tiene Alicante, o sea, es un, es un crecimiento para nada eh, natural, o sea, Alicante es, es un queso o sea, está lleno de agujeros, eh, un montón de, de solares vacíos hay muchos espacios por rellenar y, y nos seguimos eh, seguimos creciendo hacia afuera eh, digamos, eh, con el, el interés de quién, o sea, ¿quién tiene ese interés en que, en que sigamos creciendo hacia afuera? Eh, lo, que, lo que habría que hacer es eso, pues compactar la ciudad y, y como he dicho, o sea, al final eh, es eso, la concejalía de urbanismo es una concejalía muy, muy jugosa en ese, en ese sentido y y bueno pues tiene que haber mucha gente interesada en, en saber lo que, lo que allí se está cociendo pero como digo, o sea, eh, a nosotras en Podemos Alicante lo que nos interesa es eso que se, que se vaya compactando otra vez la, la ciudad y que, y que ...que esos solares eh, vacíos que muchas, muchas asociaciones de vecinos... ...sobre todo pues, en Carolinas Bajas, en Los Ángeles... ...ya nos han, nos han reclamado que, que habría que hacer algo... Pues, ...que la Concejalía de urbanismo se deje de tantas escuchas y demás... ...y, y que vaya un poquito a, a solucionar lo, los problemas de la ciudadanía. Bueno, eh, yo creo que decir el Watergate Alicante... ...es elevar demasiado la categoría de, del asunto. Yo me recuerda más la película de Torrente... Sí. <risa> Lo digo de verdad Porque además creo que, que se comentaba Que estaba pegado incluso con cinta aislante negra mm, Cualquiera que madre. use cinta aislante negra Y visto que el aparato es de los chinos Con el calor de las calefacciones y demás Eso se hubiera despegado, se hubiera caído es que para, para Al mover respirar, los muebles para para, Exactamente Y después, ¿cuál es el fin de, de las escuchas? Porque realmente si las escuchas las manda un juez Me parece perfecto que haya escuchas Si esas escuchas no las, en, no las ordena un juez eh, Para que sean válidas you <laughs> tienes que ser tú uno de los interlocutores no puedes grabar a tercero, no tendrían ninguna validez entonces, llegados a ese punto ¿cuál era el fin de las escuchas? Eh, eh, es una señal, es una muestra de la, de la clase política que tenemos destruir a las personas, destruir al político destruir qué, en lugar de construir y hacer las cosas bien eh, me da igual ya casi que sea desde el propio PSOE, espiando al PSOE que el PSOE a Guañar, que el PP que, en fin, es, es que es, eh, es la degradación de, de la clase política llevada a su máxima exponente, pero además en plan torrente Desde luego, desde luego, yo fíjate eh, no creo que si miramos los hechos con objetividad de manera cronológica mm. no creo que el PSOE sea el más sospechoso porque realmente Pavón ocupó el despacho antes que Montesinos y probablemente sea que puede haber colocado un micrófono para espiar al que siguiente que venga ¿no? pues, pues tendría más sentido que hubiese sido Pavón no obstante, claro, la manera de reaccionar del PSOE es que es muy sospechosa es que mm. lo han reaccionado con tan poca transparencia, denunciando no denunciando, filtrándolo a la prensa dos meses después, no sé a santo de qué, que también es otra cuestión ¿por qué lo filtran de repente a la prensa o quién ha filtrado esto? ¿no? Y luego, claro, es que encima de eso ha dado pie a muchas teorías. Tú lo comentabas, Manoli, ¿no? de que si el PSOE podía estar espiándose al, al propio PSOE. Bueno, yo es que eso lo he oído. Yo he escuchado que quizás eh, eh, Gabriel Echavarri quisiera haber espiado a Eva Montesinos porque podría ser su posible rival de cara a, la, a ser candidato a la alcaldía ¿no? en las próximas elecciones. Es que he escuchado de todo, claro, porque como no hay ninguna certeza, pues empiezan a surgir teorías ¿no? debajo de las piedras. En fin, pues eh, tenemos eh, esto, esto por delante que ya veremos a ver si se esclarece, porque a mí realmente es, ver, es verdad que, que haya sido quien haya sido, es muy lamentable, ¿no? Lo que habéis coincidido los tres estoy de acuerdo, ¿no? Que es símbolo ¿no? de una degradación de la clase política, pero a mí sí que me interesa mucho saber quién ha sido, porque evidentemente aquí hay un culpable, ¿no? ¿eh? Claro. Sí. En eh, fin, seguiremos, ¿no? Seguiremos pendientes. Pues, o sea, al final, o sea, lo que hacemos es, es un poco más eh, poner la vista en el, en el culpable y un poco en ese sálvame del lux de, del ayuntamiento, uh -huh. más que en los problemas reales. Uh -huh. y, y que realmente o sea, la Concejalía de Urbanismo tiene que estar para, para otras cosas, más que para sí, sí, temas de, de escuchas. O sea, al final, lo que estamos haciendo es, es olvidarnos que, como decía eh, sí. Vicente, o sea, seguimos sin plan general de ordenación urbana, eh, Tenemos a un PSOE que, que no apuesta por, por proteger el, el patrimonio y, y, bueno, o sea, al final nos estamos olvidando de lo realmente importante aquí. Bueno, pues sí, Dime vale. eh, dime. No, que hay una cosa también curiosa, eh, porque ellos eh, un, alegaban que no habían denunciado, ¿no?, que no habían ido a la justicia, ni... Habían denunciado, ¿no? para no montar un show. Sí. Para no montar un show. Objetivo Joder. conseguido totalmente Claro, eso. claro. Y luego me veo a Eva Montesinos en la plaza del Ayuntamiento enseñando el micro a toda la prensa y yo, jolín, si esto no es un show, pues no no, no sé qué entienden ellos por, por, por show. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, seguiremos atentos a este show. No, no, no <risa> ver, se se per... llorar, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Bien, pues vamos a una pausa y seguimos. Si os parece, con más programa y con más tertulias alicantinas. Información, música, deportes.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 Pues con este temazo de haba que no me canso nunca de escuchar, cada viernes seguimos, seguimos en tertulias Alicantinas, nos toca la, la parte histórica de este programa. Y bien, esta semana yo quería dedicarse la, esta sección al poeta más universal que tenemos en esta provincia, ¿no? sin ninguna duda, ¿no? fuera de toda discusión, a Miguel Hernández. También por un tema de actualidad, ¿no? porque esta semana hemos sabido las alegaciones de los vecinos hacia las calles y barrios de Alicante, y resulta que el barrio de José Antonio, que se iba a llamar en principio barrio Miguel Hernández, Pues hay alguno que quiere llamarlo Barrio Camarón de la Isla. Sí, y tampoco es una broma, <risa> también es así. Yo creo que el asunto este de las calles se nos ha escapado de las manos a todos. Seguramente lo hemos hecho muchos mal, no, no creo que haya uso lo culpable. Y sí, sinceramente creo que tenía, tengo la obligación de poner un, po, intentar poner un poquito de lógica a todo este asunto y recordar la relación de Miguel Hernández con Alicante y precisamente con el barrio de José Antonio ¿vale? porque a ver a mí camarón de la isla me gusta yo soy mucho de cantar volando voy volando vengo pero es que es de Cádiz y Miguel Hernández es nuestro es un poeta de la provincia de Alicante a ver eh, Miguel Es detenido en 1939, intentando escapar de España, en la frontera de Huelva con Portugal, ¿vale? Miguel Hernández, como sabéis, pues estaba afiliado al Partido Comunista y además eh, durante la guerra estuvo en, en, en el bando republicano, estuvo, fue, fue militar, fue soldado. Y entonces, bueno, pues eh, razones más que suficientes para detenerle, ¿no? De hecho, yo tengo dos, dos, un, bis, un abuelo y un bisabuelo que les detuvieron por la misma razón y estuvieron un tiempo en la cárcel también, en aquella época. Lo trasladan a varios sitios. Evidentemente él no era un preso cualquiera, era un preso especial. Entonces también le hicieron una condena especial y un tratamiento especial. Se fue a, le mandaron a Sevilla, luego a Madrid, luego a Palencia, luego a Ocaña, provincia de Toledo. Total que hasta 1941, un 29 de junio de 1941, no llega a un sitio definitivo, no llega a la estación de Alicante. ¿vale? A la estación de Alicante, de la cual evidentemente lo trasladan directamente al, a la cárcel. ¿no? De hecho, eh, lo avisan con tan poca alteración que ni siquiera su familia puede ir a visitarle a la, a, la, a la estación. Su familia que llevaba dos años ya sin verle, ¿no? Ni su mujer ni su, ni su hijo pueden ir a, a recibirle. Sí consigue ir su, su hermana, su hermana Elvira, que, que bueno, pues, debió de ser bastante emocionante para él, porque como os digo, llevaba años sin, sin verla. Miguel Hernández, cuando llega a Alicante, ya está condenado. Ya está condenado. En primer lugar, le condenaron a una muerte. Una condena yo creo que incluso para la época, ¿no? Para, la, para ser un... Incluso en el momento más duro de la dictadura franquista de la posguerra, una condena muy exagerada, porque realmente Miguel Hernández tampoco era un gran líder de, de político ni nada de eso, ¿no? Pero claro, era famoso. Era famoso y quisieron dar una condena ejemplar. Luego se la redujeron. Se la redujeron a 30 años, que aún así son muchos, ¿no? Pero bueno... Por ejemplo, mi, mi abuelo y mi bisabuelo les condenaron a 4 o 5 años y cumplieron 1, uno, uno y medio, dos ¿no? y más o menos tenían más o menos los mismos motivos que Miguel Hernández eran partidos de izquierdas y, y, eran, y, y fueron militares. ¿no? Pero claro, Miguel Hernández no era un, un cualquiera. ¿no? Lo mandan a la prisión de, de Alicante, la prisión de Alicante de aquella época para presos políticos eh, se ubicaba donde están hoy los juzgados de Benalúa, es decir, pleno barrio de José Antonio, ¿no? precisamente. ¿no? De hecho, pues eh, ahí es donde Miguel Hernández enferma. Es donde cae enfermo del intestino, una, enfer una enfermedad muy dura que, de hecho, finalmente acabaría con su propia vida. Sí que, afortunadamente, aquí es donde pudo volver a ver a su familia. Sí que, al poco tiempo de estar aquí, dejaron a, a su mujer y a su hijo, que, que le poder les dejaron visitarle, ¿eh? Y, por lo menos, tuvo trato con ellos durante, durante sus, sus últimos días, ¿eh? No obstante, en la cárcel, en, en España en general, ¿no? En aquella época de la posguerra, como todos sabemos, ¿no? Por, por nuestros abuelos, ¿no? Por, por la gente que todavía quedaba viva, ¿no? De esa época que la vivió fue una época muy dura donde no había prácticamente de nada. Y en la cárcel, precisamente para los presos republicanos, menos aún, ¿no? Entonces, claro, no, la trataron, no le llegaron a tratar bien nunca la, la, su enfermedad. Llegaron a operarle, pero le operaron muy mal, le dejaron casi peor de como estaba, ¿no? Encima, en un primer momento ni siquiera dejaban a su mujer que le visitara en la enfermería, ¿no? porque su mujer no era su mujer oficialmente, ya que se casaron por lo civil y Franco anuló los matrimonios civiles. Entonces, nada, lo que hicieron, pues los pobres tuvieron que casarse por lo religioso para poder ir a visitarle. ¿no? Esto fue un 4 de marzo de, del año 42. Todo esto ya, en, como digo, en Alicante, ¿no? en, en el barrio de José Antonio. Eh, Miguel Hernández muere 24 días después de, de, su, de su matrimonio, de su, de su boda. Eh, muere un 28 de marzo de 1942. Precisamente este mes se cumple entre 76 años. Bueno, por supuesto, para, para cualquiera persona que quiera más información sobre Miguel Hernández, pues puede visitar alicantepeida.com, donde evidentemente le he hecho una biografía Recalcando sobre todo sus últimos días en, en Alicante, ¿no? El, el casi un año que, que pasó aquí. Y bueno, pues evidentemente aquí en Alicante, pues eh, a pesar de que estuvo enfermo, ¿no? Y a pesar de que fue donde murió, ¿no? Y precisamente no fue donde estaba más, donde tenía mejor salud ¿no? de, de, en su vida... No obstante, yo sospecho que sí que tuvo momentos de felicidad, ¿no? ya que se pudo reencontrar con su, con su familia. También coincidió con otros presos republicanos, algunos amigos suyos y tal, porque claro, en Ocaña, en Madrid y en Sevilla, pocos vería, ¿no? que te fueran de Alicante. Pero aquí sí, ¿no? aquí sí que se reencontró con, con algunos antiguos compañeros suyos. E incluso algún poema le dio tiempo a hacer, ¿no? los últimos. De hecho, el último poema que escribe Miguel Hernández lo escribe en, en Alicante. Si os parece bien, pues procedo a, a leerlo, porque además es que es muy bonito. Yo creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Asco a solar sideral alegría igna de espuma de luz de deseo. Sangre ligera redonda granada, raudo anhelar sin perfil ni penumbra. Fuera la luz en la luz sepultada, siento que solo la sombra me alumbra. Solo la sombra, sin rastro, sin cielo, seres, volúmenes, cuerpos tangibles, dentro del aire que no tiene vuelo, dentro del árbol de los imposibles. Turbia es la lucha sin sed de mañana, qué lejanía de opacos latidos, soy una cárcel con una ventana ante una gran soledad de rugidos. Soy una, una abierta ventana que escucha, por dónde ver la tenebrosa vida, pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja a la sombra vencida. Pero cómo no vamos a darle un barrio a este tío, ¿Qué hizo este poema en Alicante. Bueno, este poema es el último, de Miguel Hernández, se llama Eterna sombra, que es un poema que, bueno, como se puede ver, la temática va bastante de la situación que estaba viviendo, ¿no? Ya estaría el hombre bastante enfermo y, de hecho, ya yo creo que se podía temer que iba a morir, ¿no? De ahí lo no de Eterna Sombra. Y, en fin, pues eh, a ver si ponemos un poquito de, de sentido y de lógica, ¿no? Empezamos por las hipatías, Rosa Luxemburgo y cosas de estas que no tenían nada que ver con la ciudad. Parece que habíamos entrado un poquito en razón y, de repente, traemos a Cameron de la isla <ríe> a Alicante. Sí, sí, Vicente, dime. Bueno, de hecho, nosotros en la Comisión de Memoria Histórica... Un... Hicimos como una hoja de ruta, ¿no?, mm. a la hora de hacer todo el proceso y pusimos tres condiciones que creíamos que eran bastante coherentes. La primera, que las nuevas calles que se pusiesen eh, fuesen de Alicantinos, por lo que has dicho tú de que mm. era de Cádiz, al fin y al cabo. Sí, este hombre no es de Alicante Ciudad, pero es de Orihuela, pero claro. es que Alicante fue muy importante en sus últimos años de su vida, ¿sabes? claro. Entonces, eh, priorizar primero que fuesen alicantinos, la, la segunda propuesta era aprovechar el, la, el nuevo cambio de calles para intentar que fuesen mujeres, para uh -huh. feminizar un poco el callejero de la ciudad, y el tercero era eso, que no, supusiesen, que no se pusiesen nombres tampoco, digamos, que pudiesen herir sensibilidades desde el otro lado. Uh -huh. ...para intentar lograr eh, esa cohesión en un tema tan delicado... ...donde hay que buscar toda la sensibilidad... ...entonces esa fue la hoja de ruta que nosotros presentamos... ...lo que pasa es que sí que es verdad que esa propuesta de Camarón... Eh, viene de lo que son sí, de, las juntas de, de, de distritos mm. y también reivindicamos que, se, que hubiese una participación mm. eh, vecinal. No, sí sé, hay algunas cosas que han aportado los vecinos que me parecen bien, han aportado nombres claro. de, de, de presidentes de asociaciones de vecinos, ¿no? de, de gente del movimiento vecinal de toda la vida de Alicante mm. y a mí que esa gente tenga calle en Alicante me parece fantástico. ahora claro, lo que no puedo entender es que le pongan una canción a un cantante de Cádiz en vez de a, mi, es que de a Miguel Hernández. el problema de... de las calles es que es un debate muy subjetivo mm. eh, porque al final sí, sí, son, por nombres, son nombres por y por te, te pueden gustar más o menos es que, con, y con Es complicado con Miguel Hernández es que yo creo que pasa ya de lo subjetivo al objetivo te tiene hasta una universidad en, en esta provincia que no tenga calle, en el, que no tenga un barrio en esta, en esta ciudad, bueno pues en fin eh, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos a Miguel Vamos a recordar por ejemplo también con el tema de, del hmm. callejero que, que las vecinas y, y vecinos de Alicante sí que es verdad que cuando se volvieron a Hacer, o sea, cuando se volvió a hacer el cambio sí. de, de calles, que la verdad es que a mí me dolió profundamente ver cómo se colgaba otra vez esa plaza de división azul en contra de, de lo que habla la memoria histórica eh, hay incluso, por ejemplo, una calle eh, eh, por el centro la calle de, de Miquel Grau, que se, se le puso calle sí. Miquel Grau, que incluso las vecinas y vecinos volvieron a, a colocar eh, el nombre Miquel Grau en, en uh -huh. la calle. O sea, como... Sí. Pero, eh, porque es, es eso, que... o sea, al, al final o sea, hay, que, hay que escuchar realmente lo que, sí, lo que sí. quieren la, las vecinas un, un si, poquito. Si a, si a mí hay calles que, que me ofenden, ¿no? hoy dejamos ya este debate que en principio no, estábamos, <risa> no estaba programado que habláramos de esto, y hablaremos en otros no, programas. Esto ¿eh? va, va surgiendo. Sí, sí, sí. El problema de eso, si se tuvieron que recolocar, fue precisamente por lo mal que lo gestionó el sí, tripartito. Sí, es no que me, es La verdad es que comprometió no compromiso la no, pata porque no tenía, tenían que haberlo puniculado. aprobado en pleno y luego lo hicieron y, claro, luego el recurso lo claro. perdieron. Sí, la verdad eso, es que fue... Eso no quita a, al gesto, o sea, el, el gesto... No, pero este, sí, sí, claro, que sí. Y ya digo, o sea, no digo el, no, de, hubo, una, todo, hubo toda una movilización realmente en esa plaza porque en otros sitios se volvieron a colocar las calles y no, digamos, no pasó tanto. Pero es que el gesto es lo que realmente... de hecho, es un gesto muy emocionante porque Miquel Grau, bueno, todos sabemos, Miquel Grau, para que no lo sepa, fue un joven comunista ¿no? de la, de la, sí. de la transición que fue brutalmente asesinado, ¿no? Sí, una y pedrada en la cabeza, y precisa, tenía alrededor sí, de 20 en, años. En Lucero, Aquí sí, en le tiraron una pedrada, un mm. falangista, un facha, ¿no? Y, y bueno pues se lo cargó en el acto. Eh, y además es que precisamente la calle Miquel Grau, la que va a ser calle, futura calle Miquel Grau, hoy en día se llama de otra manera, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que recuerdo no, para que… para mí es la calle Miquel Grau desde hace Pero, es, pero es que especialmente es una calle de las que más me ofenden que, que tenga el nombre que tiene actualmente, porque es que dicho persona, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, lo tengo en la punta de la lengua, fue un aviador de la guerra civil, de un aviador franquista, que probablemente bombardeó Alicante. Es verdad que fue muy famoso, fue uno de los máximos aviadores ¿no? durante la guerra civil para los franquistas y tal. Pero claro, que le tenga una calle un tío que vuelva al Alicante, que tenga una calle en Alicante, en fin, me... me, me me supera, ¿no? No, no, puedo entender, no puedo entenderlo, ¿no? Y que llevemos ya 40 años de democracia, ¿no? y, y esa calle nunca se haya, no haya desaparecido, en fin. Bueno, como digo, seguiremos hablando de este tema, <ríe> dejarme avanzar porque tenemos hoy la huelga feminista y lo de las calles va a tirar para largo, sí, <ríe> así que hablaremos algún día de esto, sí, porque al final de este paso se va a pasar la legislatura y no sé si lo vamos a tener, lo vamos a solucionar. Eh, bien, pues eh, hablamos de lo de ayer Vamos a hablar de, del 8 de marzo de ayer Que como os decía yo al principio del programa He visto muchos 8 de marzo Pero, pero lo de ayer superó todo lo que yo he visto hasta ahora ¿no? En los 28 años que llevo yo viviendo aquí en, en este país eh, Bueno, eh, según los, eh, las autoridades 40.000 personas ayer en la manifestación de Alicante Yo no veía una manifestación tan multitudinaria mmm, Desde el 11M Y fíjate que yo soy de los de apuntarme a todas O a casi todas Yo creo que desde el 11M y desde la guerra de Irak ...no veía yo 40.000 personas en Alicante ...una barbaridad... ...eh... 5 millones de seguimiento... ...según los, los sindicatos... ...ahora ya hablamos, no hablamos de manifestación ya... ...sino de huelga... Mm. ...que no es lo mismo... ...la huelga recordemos que... ...los sindicatos mayoritarios... ...la habían convocado para hacer parones... ...un parón de dos, de dos horas... ...si no recuerdo mal... ...los minoritarios habían dicho que todo el día... ...según los sindicatos mayoritarios... ...ha habido 5 millones de seguimiento... ...siempre hay sospechas de que los sindicatos... ...suelen inflar est estas cifras... ...pero bueno... ...aún así 5 millones está bastante bien... No genial, ¿no? Porque comparado con, por ejemplo, con la última huelga general de noviembre de 2012 fueron 8 millones, en este caso fueron 5, ¿no? Además, era una huelga que no era del día entero, ¿no? En muchos casos, por lo tanto, descontaban menos dinero ¿no? a, eh, a quien la hacía. Pero bueno, aún así 5 millones está muy bien, ¿no? Superamos a todos los países de nuestro entorno y, y en fin, la, las noticias en el mundo de la, de la huelga feminista en todos los sitios ha salido España España, ¿no? portada porque es donde ha habido más seguimiento, más manifestaciones multitudinarias y de todo hemos visto imágenes en la Puerta del Sol, ¿no? en varias ciudades de España absolutamente llenas. Así que, en fin, eh, más que preguntaros que si fue un éxito o un fracaso, que yo creo que, que es evidente ¿no? que, que fue una jornada muy exitosa, Preguntaros eh, qué opináis de todo esto, si vosotros hicisteis huelga y, y por qué, cuáles fueron vuestras razones. ¿Me vais a permitir, Vicente, que empiece por las mujeres? Sí, <risa> en este problema. caso <risa> Vanessa, cuéntame. Bueno, pues yo, el tema de la, de la huelga 8 de marzo eh, es un tema que lleva, llevaba un año cociéndose, precisamente desde el 8 de marzo de 2016, empezó a surgir un de movimiento… 2000, de 2017 será? No, sé, no eh, sí, de 2017 estoy todavía… <risa> eh, Precisamente o sea fue un, un movimiento que, que empezó eso, pues, a ebullir a, a de, de una manera eh, que se ha ido eso, pues, eh, formando a lo largo de este año. Hubo una asamblea estatal en Elche a la que tuve la, la oportunidad de asistir, después hubo otra en Zaragoza, la primera fue en Madrid, eh, donde se ha ido un poco eh, tejiendo lo que, lo que iba a ser esto. Eh, y precisamente o sea, se, se preveía que, iba, que ibas a tener un éxito tremendo, que iba a desbordar, Pero no esperábamos que, que hasta este punto… Eh, yo, eso, yo he estado muy implicada con el tema tanto de la huelga como en la manifestación. Eh, yo personalmente eh, no, no tengo un empleo, pero sí trabajo mucho. Eh, y sí que hice huelga, hice huelga de cuidados. Eh, a mis hijos eh, se encargaron de, de atenderlos en la sede de Podemos Alicante, se, se abrió un espacio de, de cuidados atendido por, por los compañeros para que realmente nosotras pudiésemos ejercer nuestro derecho a la huelga. Recuerdo que no era una huelga laboral solo, que era una huelga que iba mucho más allá. Eh, fue una, ayer se hizo una huelga estudiantil, se hizo una huelga laboral, pero también se hizo una huelga de consumo eh, y una huelga de cuidados. Entonces, son, son cargas que, que llevamos las mujeres a cuestas y así, lo que queríamos demostrar era que si, si nosotras parábamos, el mundo se iba a parar de verdad. Y realmente, o sea, ayer creo que se vio cómo, cómo el mundo eh, eh, al final paró, como decías, eh, los datos de los, de los sindicatos eh, mayoritarios, bueno, que rondó el… yo tenía los datos de 5,9 millones de personas que, que se la huelga. La huelga estudiantil, que también es otra que se puede cuantificar un poquito mejor, eh, Los datos que tengo es que rondó casi el 100% eh, en secundaria y en la, en la universidad. Eh, dentro de la misma manifestación ayer se, se decía pues, lo, que, lo que has comentado, que no, no se veía una movilización de, de esa magnitud desde el tema de la, de la guerra de Irak, o sea, hace 15 años. Eh, yo esto lo, lo considero una, una victoria de, del movimiento feminista que, que consiguió ayer remover eh, las agendas políticas eh, sociales y, y mediáticas eh, creo que lo, que lo que hizo fue eh, que, que todo el mundo tuviese que, que al final eh, sumarse, o sea, ayer vimos por ejemplo al, al presidente del gobierno con su lacito morado cuando había pasado días eh, negando un poco eh, este hecho Pero creo que al final no, no, les, tocó, no les queda otro remedio que, que dar el volantazo y, y realmente reconocer la, la fuerza de, del, del movimiento. Es un, este, el movimiento feminista este año eh, ha conseguido desbordar tanto a partidos políticos, sindicatos, eh, todo tipo de asociaciones, y, y es algo que nos alegra, o sea, porque esto va más allá. Esto, eh, El movimiento feminista no, no entiende de, de partidos políticos, no, no entiende de, de sindicatos y demás. Eh, desde lo que es la, la huelga 8 de marzo, sí que es verdad que lo que reclamábamos era la, la huelga de 24 horas, que por suerte eh, pues, sindicatos como la CGT, CNT, eh, la Intersindical, pues, sí, que, sí que respaldaron y realmente fue, fue legal hacer huelga de, de 24 horas. Pero es verdad que al, a los sindicatos mayoritarios haber convocado solo paros de dos horas creó bastante confusión en, en, ciertas, en ciertas mujeres, sobre todo, que, que no sabían muy bien si, si era legal, que, mm. bueno, si yo estoy afiliada mm. a un sindicato, pero mi sindicato solo está convocando paros de dos horas, ¿puedo hacer huelga el día entero? Sí, sí, sí. Eh, es una huelga que, sobre todo, o sea, se secundó en el, en el sector educativo, eh, en la administración y, y los medios de comunicación. O sea, pudimos ver las periodistas eh, parando y, y la verdad es que, bueno, yo lo, lo considero pues, eso, un, un éxito absoluto eh. Fue Todavía se me pone la, la piel de gallina de, de recordar todo, todo lo vivido ayer. Maroli. Yo creo que indudablemente ayer fue un éxito, eh, no solo a nivel eh, local, sino nacional e incluso internacional. Porque eh, el, el día se celebró a nivel mundial, yo publiqué una manifestación de Irán, Que, sí, que, sí, sí. que nos lleva muchos años de retraso sí, sí, en cuanto... Perdona que te interrumpa, lo de Irán tiene mil veces más mérito que lo de aquí ¿eh? porque mm. Irán estamos hablando eh, de una claro, dictadura represiva claro. contra las mujeres el, y muchas salieron a la calle a pelear, ¿eh? que tienen unos ovarios sí, <risa> Totalmente, totalmente, totalmente. entonces eh, creo que, que sí que puede haber un antes y un después creo que también el tema de, en fin, de las actrices de Hollywood fin, creo que, que es un movimiento a nivel mundial que, que sí que está teniendo su éxito que ayer fue un éxito, pero la historia está en hoy, mañana, pasado. Esto tiene que ser eh, el motor de arranque para que realmente eh, cambiemos nuestra visión. Yo siempre pienso que, que todo viene desde la educación. Entonces, desde bien pequeños tenemos que preparar ya las próximas generaciones para que la igualdad sea algo eh, real, que, que el feminismo esté despojado de, de ideología política, que tengamos claro que el feminismo es luchar por la igualdad que no se lo apropie ninguna sigla que nadie haga del feminismo una bandera particular, porque de hecho yo sé de gente que no se sumó porque se mezcló con el anticapitalismo se mezcló con una serie de conceptos que, que no tenemos por qué, eh, porque lo de la igualdad es una reivindicación sensata seria, justa Entonces, ahí nos podemos sumar todos. Si lo mezclamos para hacer la bandera de nuestras siglas, o, eh, estamos desvirtuando y estamos perdiendo fuerza. Ayer quedó demostrado que las mujeres somos, eh, somos muchas, somos muy fuertes. Yo conozco señoras mayores que, que estaban apoyando la mujer para que, ellas, para que sus hijas y sus nietas no tengan que pasar por lo que pasaron ellas y no entienden de anticapitalismo, no entienden de otros conceptos que... Que desvirtúan el tema del feminismo. De hecho, eh, el concepto feminazi, eh, que a mí me molesta <risa> directamente, eh, pero es porque se ha desvirtuado, ya te digo, es una apropiación indebida de, por, por intereses políticos. Creo que, que lo de ayer tiene que ser un paso adelante muy fuerte. A mí me recordaba. Eh, decir lo del 11M, en fin, eh, lo de Miguel Ángel Blanco, yo, sí. eh, la piel de gallina y a partir de ese momento no. ya no fue lo mismo la guerra contra el terrorismo, pues ahora mismo eh, ya no va a ser lo mismo el trato con las mujeres. Ahora creo que eh, yo en mi casa no hice huelga porque desde el primer momento tengo repartidas las tareas con mi marido y si yo hago huelga hace huelga él y hoy nos tenemos que poner los dos a correr. <risa> Pero, pero sí me parece, ya te digo, un paso muy importante el que se dio ayer, ahora hay que continuarlo, no podemos esperar al 8 de marzo de 2019 para que se vuelva a ver para ese movimiento, ahora hay que continuarlo, no podemos dejarlo parar. ¿Me toca? Sí. Bueno, yo creo que fue lo que tiene que hablar el último, ¿no? ya se ha dicho todo, ¿no? yo creo que fue, fue un, un exitazo eh, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional creo que va a suponer un antes y un después, como también habéis dicho, va a ser un punto de inflexión eh, muy bueno, sobre todo para lo que es el tema de la concienciación. Yo creo que es muy importante y para el tema de la educación y que la gente tome conciencia de esa igualdad efectiva y real entre los hombres y las mujeres. ¿no? Y quería apuntar, quería incidir en el tema que ya, ya se ha mencionado aquí, ¿no? el tema de que algunos también quieren acaparar el movimiento ¿no? y, y es muy claro, por ejemplo, en, en la convocatoria de la huelga en, la, ...en el texto, en la redacción... ...de la convocatoria... ...de, de los sindicatos... sí, ...no, incluso de los movimientos... ...de algunas asociaciones feministas... Mm -hmm. ...que es legítimo, eh, ojo... Eh, ...hacían una tesis, hacían un diagnóstico... ...de que el capitalismo era el problema de, de... ...de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres... ...que es una tesis... ...puede tener sus partes razonadas... ...está bien razonada las cosas como son... ...pero bueno... No, tiene, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esas tesis y esos diagnósticos, porque tesis y diagnósticos hay muchos, ¿no? Y yo creo que eso es un problema, porque tú cuando intentas hacer un movimiento, que yo creo que tiene que ser de todos, que tiene que sumer, ser un movimiento inclusivo, si empiezas a hacer unas tesis y unos diagnósticos mmm, que desvirtúan, como os he dicho, lo que es la lucha que se está buscando aquí, eso lo que provoca al final es que se sume menos gente, y yo creo que es un error. Eh, Cuando se está reivindicando precisamente la inclusión en las mujeres en la sociedad, creo que hay que ser inclusivo. No tienes que hacer una, una huelga solo para unas mujeres, sino una huelga para todas las mujeres, ¿no? Y tienes que llamar a todas las mujeres. Y si, si tú haces una convocatoria, refiriéndote a... Por ejemplo, también se hacía referencia a que la globalización era un problema. Hombre, pues a mí, por ejemplo, yo soy muy partidario de la globalización. Tiene también inconveniente, no voy a decir que no, pero creo que trae consigo muchos más beneficios. Creo que el progreso, por ejemplo, pasa por, esa, la, por la globalización, que es el intercambio de culturas, es el intercambio, la conexión entre idiomas, es el libre tránsito entre personas también, la globalización y también es la libertad económica. No tiene sentido que tú puedas pasar o transitar de un país a otro si luego no puedes transitar con tus bienes. También tiene que haber un, un libre comercio sin aduanas y si, sin aranceles. Bueno, con una regulación mínima, tal vez, pero yo creo que la globalización es el progreso. Entonces, claro, se hacían, se hacían matices a una serie de cuestiones que creo que se tenían que haber dejado al margen precisamente para eso, para sumar más, más mujeres. Mm. La verdad es que sí, sí. De hecho, tú. por ejemplo, sí. la, las diputadas de Ciudadanos ayer fueron increpadas. Sí, sí, en Madrid. En Madrid claro. Vi, sí, sí, y, la, y al final la, la ves, ves la... esas imágenes y dices, sí. pero bueno, si esto es... Nos tenemos que sumar todos Sí, sí, sí. No, además, pues parece mentira, ¿no? Siendo mujeres... Y Y ese es, es el problema. Que... Nosotros no nos sumamos a la huelga precisamente por eso, porque vimos que tenía unas connotaciones políticas. Y ojo, también quiero decir una cosa. Eso fue una parte del feminismo, que repito, que es legítimo, ¿eh? Es legítimo que hagan esas tesis, esos diagnósticos, aunque yo creo que es un error... Pero que también tengo que decir que incluso ese, esa parte del feminismo también es bueno, porque también empuja, al fin y al cabo también empuja, no de la forma que a mí me gustaría, pero bueno, también empuja, ¿no? Pero claro, nosotros no podemos sumarnos a ese, a ese tipo de tesis, y nosotros y mucha gente, y al final nosotros lo que decidimos, pues bueno, que como el tema de la representatividad también es muy subjetivo, yo no soy nadie para decir que vayan o no vayan a la huelga, entonces que quien se quiera sumar, que lo haga, que para eso es un derecho, no una obligación. No, obviamente cada persona es, es libre de, de, de secundar o no, y cada organización es libre de, de haber podido, podido secundar, no asistir, no secundar había... eh, una huelga o no. Yo ayer eh, personalmente salí a la calle, eh, no como Vanessa de Podemos, sino como Vanessa Romero, eh, porque creo que esto va más allá de, de temas políticos. Eh, yo salí a la calle tanto por las que no pudieron salir, porque recordemos que que ahora mismo o sea, el 90% de, de las personas cuidadoras de personas dependientes son mujeres, que eh, el tema, por ejemplo, de las, de las bajas por maternidad y paternidad, hasta que no consigamos equipararlas y que sean bajas iguales en tiempo y que sean obligatorias, creo que no va a empezar a cambiar un poquito las cosas, pero también, ¿qué, va, qué pasa más allá de esa baja? O sea, ponemos bajas eh, de paternidad, pero después, ¿qué va? Entonces, por esas mujeres que tampoco pudieron hacerlo, yo también salí a la calle. Eh, el feminismo va, va un poco más, más allá de. O sea, es la búsqueda de, de la igualdad, pero igualdad total. O sea, al final el feminismo intersecciona con, con otras luchas. O sea, mujeres racializadas, eh, mujeres con diversidad funcional, eh, mujeres de, de, de todo tipo, que al final, o sea, muchas veces son doblemente discriminadas. O sea, eh, no solo se las discrimina por el mero hecho de ser mujer, sino. Por, por otros temas. O sea, por ejemplo, antes estaba aquí la, la compañera Rita Bosao, que ella, ella precisamente o sea, sabe de, de este tipo de, de, de discriminaciones porque o sea, ella es una persona que lo, que lo, lo vive en, en primera persona, Perfecto. tanto por el hecho de ser mujer como, como por ser racializada. Pero yo quería también eso, pues un poco lo que, lo que estábamos comentando, que, que ayer eh, fue un hecho que pueden considerar algunos como puntual, pero yo quiero ir un poco, un poco más allá, Porque para mí no, no se va a quedar en algo puntual, sino es, es el pistoletazo de salida, o sea, es el comienzo de, de realmente el siglo de verdad de las mujeres. O sea, hace unos días eh, en Valencia se, se nombró a la, a la primera rectora en, en 500 años. O sea, o sea, le va tocando, ¿sí? es que son, son cosas o sea, el techo de cristal a veces me parece que no es de cristal, que es, que, que es de metacrilato ¿vale? o sea, uh -huh. es súper difícil de, de romperlo y ese techo de cristal es, es muchas veces el que ocasiona esa, esa brecha salarial ya no es, ya no es solo eh, la diferencia eh, dentro del, del mismo, de remuneración económica dentro del mismo empleo, sino esos pluses, por ejemplo, que se van cobrando son los que realmente eh, ocasionan esta, esta brecha salarial. Eh, ese no poder eh, acceder, que sea más complicado acceder a, a ciertos puestos de, de poder por parte de, de, de las mujeres, es, son los que realmente o sea, están un poco... Eh, Haciendo esa brecha, creando esa, esa brecha y que, y que no, no se reduzca lo que se, de, se debería reducir. Eh, ¿Esto qué que ocasiona? Que después nuestras pensiones sean también menores. O sea, eh, dentro de las pensiones hay una, una diferencia brutal entre, entre las pensiones que cobran eh, nuestras mayores y, y, y los hombres eh, mayores en este país, porque al final es, es el reflejo de, de lo que ha sido una, una vida laboral. Y es eso, o sea, ese trabajo no remunerado que, que hemos estado haciendo, tanto en casa como de cuidados, como, como en el campo, o sea, ya lo he dicho antes, o sea, el 90% de las personas que están cuidando a, a gente dependiente somos mujeres. ¿Por qué? Porque también esa brecha salarial que existe, o sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? O sea, tenemos una, una brecha salarial que hace que nuestros sueldos sean menores. Entonces, si hay que prescindir de un sueldo en una casa para quedarse cuidando a una persona mayor o a quien sea generalmente se suele prescindir de nuestro sueldo, porque suele ser menor, entonces o sea, al final esto hace que luego nuestras pensiones sean menores y eso es lo que he dicho, o sea, un poco es un, un círculo vicioso en el que entramos que necesitamos romper ya y creo que, que ayer fue, fue eso, fue un punto de, de, de inflexión en, en nuestra sociedad y que, y que realmente o sea, vamos, vamos a empezar a, a, a romper esta, esta desigualdad Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo, fíjate, ayer hice huelga y además hice huelga durante todo el día porque a mí esto de hacer huelga oh, dos horas me parece un poco de chichinabo. Estoy, estoy contigo, <risa> no, no estoy totalmente todo. contigo. También tengo que decir, Vanessa, que, que yo soy autónomo y por lo tanto lo mío tiene menos mérito. Yo no perdí dinero por hacer la huelga, ¿no? Sí que perdí tiempo, se <risa> si me ha acumulado a lo mejor más tarea porque claro. tendré que recuperar otros días, pero más trabajo, ¿no? Pero no, perdí, no, no me costó ni dinero, ¿no? Eh, y, sí que estoy, y sí que hice huelga y fui a la manifestación a, a la de la, por la tarde, a la de las 40.000 personas, porque sobre todo en lo que tú comentabas, ¿no? Hay dos cosas de, de este tema de que creo que todavía tenemos una profunda desigualdad ¿no? en, la, en la sociedad, ¿no? Que es el tema de la brecha salarial y también el tema de la violencia de género, ¿no? Y son dos temas en los cuales yo me, me siento muy comprometido y solamente por eso ya me merece la pena hacer huelga. Y me merece la pena hacer huelga a pesar de lo que un poco comentabais Manuel y Vicente, ¿no? Que, que en fin, que creo que hay estrategias de, del feminismo que, como todos los movimientos, pues ...pueden tener estrategias equivocadas... ...que yo creo que, que deberían de, de reconsiderar... ¿no? ...porque es verdad que hay parte... ...no todo evidentemente... ...pero sí que es verdad que hay parte de, del feminismo... ...que lo asimila a un movimiento anticapitalista y tal... ...cuando evidentemente no todas las mujeres... ...ni todas las personas somos anticapitalistas... ¿no? ...ni todas las personas que apoyábamos la huelga... ...o que podemos apoyar este tipo de, de cosas... ¿no? ...yo ayer por ejemplo... Sí os tengo que decir que son detalles, que son minoritarios porque yo no recuerdo nunca haber estado en una manifestación donde no escuchar alguna cosa que no me gustase o donde no hubiera algo que no me gustase y ayer no iba a ser menos, ¿no? Y más con toda la gente que éramos. Pero sí que vi cosas que, hombre, un poco sí que me sobraron, ¿no? Y, por ejemplo, cuando pasábamos cerca del Corte Inglés, pues hubo un grupo de, de personas, de una asociación que empezaron a gritarle al Corte Inglés, no por machista. Si hubiese sido por machista, hasta lo hubiera aplaudido pero empezaron a gritarle porque, según ellos, explotaba a niños en Bangladesh o algo así, que puede ser verdad, ¿eh? Sí, sí pero se que mezcla, yo no, que si no mezcl claro, no era el día, eso mató una manifestación específicamente para eso, contra el corte inglés, porque ese día puede haber gente vinculada al corte inglés hay muchas mujeres muy claro. fans del corte inglés de hecho, y las puedes molestar, las puedes eh, pueden ser reacias, ¿no? ese tipo de cosas y se pueden desencantar, ¿no? igual que llevar una bandera comunista, que vi yo ayer alguna, ¿no? llevar una bandera yo qué sé, de la, la segunda república, fíjate había esteladas una... ah, ¿sí yo no lo hice? Eso es sacar las cosas del tiesto, ¿no? totalmente, ¿no? y os lo dice una persona lo de la segunda república, lo digo una persona que, que como acabe acabo de defender a Miguel Hernández, sí, sí, yo no soy sí. especialmente monárquico ni mucho menos, pero si quiero defender a la república voy a una manifestación republicana sí. no voy a, a una manifestación feminista pero en fin, desde luego, creo que estos son detalles creo que, que la, la esencia de ayer fue que 40.000 personas de las 40.000, el 90 y pico por ciento creo que estábamos para lo que estábamos que era para defender a las mujeres y hay que quedarse con eso, no, no hay que quedarse con un mínimo detalle y poner de excusa ese detalle ¿no? Para, para, no, para no apoyar ¿no? El, una cosa que es pues, muy justa el problema de eso que planteas, porque al final bueno, es lo que tú dices, dentro de una manifestación pues cada uno es libre de decidir lo que quiera, ¿no? y poder ver cosas porque mm. no tienes por qué sí, sí. compartir te coste ¿no? que yo no quiero censurar claro, nada, no, no, no. lo único sí, que lo veo sí, equivocado, te, si veo que tenido, es una estrategia errada. creo que has está muy aceptado. el problema es cuando hay gente digamos que sí que tiene una influencia importante como por ejemplo Garzón mm. y ayer le manda un tuit, Garzón, increpándole a Rivera, porque hizo referencia que por cierto lo hemos hecho aquí en esta mesa Constantemente a nuestras mayores, Ay, a nuestra sí. mujer. Es uno de los tuits más chorras que he leído claro, y, <risa> y de era, alguna manera. Era un tweet que increpaba que Rivera se refiriera a su abuela como, como mi abuela claro. o como mi madre, porque según eso implicaba posesión claro. de, de la piel de y una es, mujer. Y es absurdo, porque claro. al final yo, yo, yo he dicho es que mi, abuela, abuela, y mi abuela, no, abuela, no lo he visto porque hice huelga en redes también. Claro. <risa> <risa> yo lo he visto esta mañana, y la verdad, bueno, yo he dicho mi madre y mi abuela toda mi vida y me orgullozco mucho de que sea mi madre y mi abuela. Me parece absurdo que lo podamos decir. Es más, de hecho. desvirtuar un poquito el tema. De hecho, no tiene ni connotación, digamos, de género porque yo a mi padre también me refiero como sí, mi sí, padre o supuesto. mi abuelo entonces si empezamos con esas tonterías no sé la capacidad de influencia que tendrá eso espero que Hombre, nula garzón bastante. Es ya, de un pero espero que esa tontería nula pero bueno, pero de alguna manera esos tweets van generando esas declaraciones generan que luego haya gente que se tome estas cosas en serio y ...y yo creo que es un error... Sí, ya, ya ...y desvirtúan virtúan... Todo, ya además, todo ...una cosa que pues qué bonita... Eh, eh, ...Vicente, que yo creo que ayer... ...Garzón, lo que debería haber hecho... ...lo que hubiera hecho yo si fuera a él... ...es si tiene que criticar a Ciudadanos... ...criticar por no haber apoyado claro. oficialmente a la huelga... ...pero no por esas tonterías... Sí. <risa> ...criticale por lo de la huelga... ...que, te, que no, está, no, no lo habéis apoyado oficialmente... ...pero claro, cuando sale con lo de, mis lo claro. de mi madre y mi abuela... Y, y, os da, y llama a Rivera machista por esto, pues claro, habrá gente que piense, bueno, pues si esto es el feminismo, pues me quedo en casa. ¿eh? De hecho, eh, resulta que hay una entrevista suya, además está grabada, que le preguntan cómo conocía a su mujer, su novio no es su mujer. Sí, bueno, sí. de hecho hizo un bodorrio es verdad que me acuerdo. Eh, sí, se refería a su mujer como su mujer. Y dijo, claro, mi pelirroja. <risa> Entonces, claro, y es normal, si es que no tiene nada de malo, es normal, es un sí. pronombre, y ya está, no pasa nada, por emplearlo. No, mira, yo creo que lo importante, aparte del tema de la brecha salarial, ...es eh, las mujeres en general, ¿sabes? Eh, el tema de... porque podríamos... me metería en un general con el tema de las religiones, ¿no? Uh -huh. Cómo tratan a las mujeres, uh -huh. eh, sí, sí. o la ablación en algunos países, claro. en fin, hay temas muy, muy graves eh, de discriminación de las mujeres que espero que desde ayer eh, se tome conciencia, que, que no están solas, que les llegue el mensaje de que, de que estamos unidas, que es muy difícil que yo pueda tener influencia sobre una tribu de África. Pero 100.000 mujeres a lo mejor sí. Y, uh -huh. y con todas las que salimos ayer a la calle y, y, en el mundo, esas cosas sí pueden cambiar. El respeto a una niña en el instituto, en el cole, eh, sus hermanos, ¿sabes? Es que uh -huh. el machismo... Eh, es lo llevamos casi en el ADN, no nos damos cuenta sí. con los micromachismos y demás. Entonces, poco a poco eso está despertando. Por supuesto que en el tema laboral también... Pero, pero a todos los niveles el que, además los grandes sindicatos los que eh, hicieron legal la huelga eh, no tienen mujeres en sí, <risa> eh, que, la decir la paridad bueno, los, se construye con hechos, no con palabras. Los números uno tampoco son mujeres bueno, niños. perdona, ¿eh? el de mi partido tuvimos sí. la, la única idea <risa> tuviste a Rosalí, la única candidata ni, a, Rajoy, a ni Rajoy, ni Rivera, ni Pablo Iglesias, ni Garzón, ni Pedro Sánchez. Sí, pero bueno, han sido los sindicatos los que, mm. <risa> los que eh, han hecho hecho que, que pudiéramos ir a la huelga de forma legal eh, entonces, pues que, que tomen nota ellos mismos con el tema de, de la paridad, que lo construyan con, con hechos, no solo con palabras, que se lleven hoy la, la medallita. Bueno, que hable ella primero. Sí, bueno, eh, yo quería también comentar que, que el tema de lo que, de lo que le importa a un gobierno eh, un tema en, en, en particular, creo que se refleja muy bien en el tema de, de la financiación. O sea, recordemos que hay, que hay un pacto de Estado contra, contra la violencia de género que... que que no hay dinero para llevarlo a cabo, ¿vale? o sea, Y ahí vemos precisamente, o sea, la, la compañera Pilar Lima eh, fue quien me dijo esas palabras, o sea, tú si quieres ver lo que le importa a, a un gobierno un tema en particular, mira el, el dinero que hay destinado a ello. O sea, a ver, una cosa es de boquilla, otra cosa es el dinero que pones en el tema. Sí. O sea, es eso, o sea, la, la compañera... Eh, intentaba eso, pues hacerme ver que, que realmente, o sea, pues yo le, le hablaba del tema, ¿no? Es que ahora hay un pacto de Estado, tal, dice, no, pero tú míralo, tú míralo realmente <risa> y ves que es eso, que, que no le interesa a este gobierno, es más, o sea, no hace mucho eh, Mariano Rajoy decía que, que, que ese tema no, no era interesante o algo así, no recuerdo exactamente no, las palabras no, exactas no, no. que utilizó pero que, no, que, que no, era, no era un tema que, que le interesase no a él y que, y que fuese, sí. claro, y que fuese prioritario, cuando a mí me parece un, un tema de, de absoluta, absoluta necesidad eh, Vicente, y cerramos ya este tema, que tenemos que seguir. Haciendo? Sí, bueno, por meternos más de lleno en el tema, ¿no? Eh, pero cortito. Sí, <ríe> eh, vamos a ver, aparte de la manifestación e incluso de lo que yo también he expuesto, ¿no? Que más que nada he incidido mucho en el tema de la politización de este movimiento, pero porque me cabrea bastante, porque yo entiendo que tiene que ser un movimiento de todos. Pero bueno, yendo a lo que es el problema, que es la brecha salarial. Eh, y aprovechando que aquí estamos partidos políticos creo que también tenemos que hablar, aunque sea un poco de pasada ¿no? de, lo que, de lo que se puede hacer para de alguna manera minimizar o erradicar esta brecha salarial ¿no? que es a, a través de la legislación que para eso estamos los partidos políticos ¿no? eh, la, la brecha salarial se dispara sobre todo en el momento de la maternidad y yo creo que es ahí uno de los puntos muy importantes donde los partidos podemos hacer mucho, nosotros por ejemplo estamos condicionando los presupuestos al Gobierno con una serie de medidas que ayud ayudarían a la conciliación ¿no? a la conciliación laboral porque realmente hoy la mujer sigue desempeñando la gran mayoría de los trabajos del hogar y los trabajos del cuidado ¿no? y se trata un poco de echar una mano ahí aumentando el permiso de paternidad para precisamente para que el padre pueda ayudar en esos momentos a, a la mujer. Y, y también en, con una dotación presupuestaria para la creación de escuelas de 0 a 3 años. Yo creo que eso es un punto clave para disminuir o erradicar en la medida de lo que se pueda esta brecha salarial. Quería, quería puntualizar rápido, porque eh, Vicente joder. ha hablado de, de ayudar y echar una mano y son cosas que, que a mí personalmente me, me chirrían bastante o sea el tema de, de ayudar no a mí no me tiene que ayudar nadie porque son no, son bueno, eh, de hablar, eh, eh, bueno pero volvemos a lo mismo necesitamos si nos o sea, todo con no, papel o sea, son, de pues, son son formas de hablar pero pero que yo creo que al final o sea, van calando porque al final o sea, en el en el mismo sistema que vivimos o sea, es, estamos viviendo en un sistema eh, heteropatriarcal que que al final o sea, hace que estas cosas pues las veamos normales y, no a mí, y, a mí hasta, y a mí a, ayudar, a lo mejor hace dos o tres ya, años pero, no me pues, chirriaban. Pero no me refiero como ayudar ahora a ayudar sí. a ella, me refiero no, a es, en los trabajos Solo, local, solo, quería, solo quería puntualizar ayudar, eso y, que, y el eh, tema, por ejemplo, que, de, que decía Vicente también, de que estas cosas, o sea, hay que arreglarlas en las instituciones y demás. Uh -huh. eh, en el pacto eh, eh, valenciano contra la violencia machista, eh, fuimos, eh, la Podem fue la fuerza eh, política que, que realmente presentó propuestas contra, contra la, la brecha salarial, eh, También me gustaría puntualizar que bueno que, que hablemos de de igualdad retributiva, no, no salarial porque como he dicho antes, o sea, la diferencia no es tanto en el salario sino la en después eh, todo el tema de los complementos, eh, el techo de cristal y demás eh, bueno el tema de la, de la propuesta por ejemplo esta que se hizo en, en Podem en, com, eh, como Podem en, en Corts, eh, fue aprobada al final por, por unanimidad para, para incluirlo en el, en el pacto de estado o sea que, que al final, o sea, y le tengo que dar la razón a Vicente que estas cosas o sea, se, se arreglan legislando y, y, y se arreglan en, en las instituciones y tenemos que ir un poco en caminadas hacia, hacia trabajar por ello. Yo de, desde luego, fíjate, por supuesto, ¿eh? que esto hay que arreglarse registrando y, de, y depende de la voluntad política y tal, pero la voluntad política siempre tiene que ser ayudada por la, impulsada por la sociedad, ¿no? Y a mí me... quiero pensar, ¿no? A lo mejor peco de optimista, pero quiero pensar que después de lo de ayer, a lo mejor un empresario se lo piensa más, ¿no? A la hora de pagarle menos a una mujer que a un hombre, ¿no? Visto el apoyo popular ¿no? que hay detrás de esta causa... O incluso voy más allá, un tema más, más duro, más oscuro, ¿no? Un marido maltratador se lo piensa más, ¿no?, a la hora de... Porque piensa que la sociedad va a apoyar más, ¿no?, a, a la mujer. En fin, eh, un tema que da para mucho, un tema que, desde luego, ah, yo, da, da para yo, mucho. Yo, tengo sí. que, yo, yo reincido en que este es el siglo de las mujeres. Tengo que cortarnos ya porque tenemos que seguir con el programa y toca hablar de cultura, que también la cultura es importante en este programa. También. Bien, pues eh, vamos allá con Agenda Cultural, vamos a contar lo que se puede hacer, está lo que podemos hacer todos esta semana en, este fin de semana en Alicante. Hoy tenemos eh, concierto de falsa alarma a las 9 en Cicarreras, eh, respecto a, a Mala Música, también la soprano Pilar Jurado actúa mañana a las 8 y media en el ADA, en el Auditorio Provincial, y el domingo Elisa Urrestarazu que por el apellido tiene mucha pinta, de ser Vasca actuar a las 12 en el auditorio es una, una cantante que la, una música que la verdad es que parece que hace de todo piano, saxo, electro y danza combinado por lo visto de, de una sola persona que oye, tiene bastante buena pinta Respecto a exposiciones, por supuesto, sigue recomendando una semana más el Laberinto Luminoso, la gran exposición de Emilio Valera, ¿no? donde se ha juntado por primera vez en toda la, en toda la historia de, de este pintor, ¿no? probablemente el pintor más ilustre que hemos tenido nunca en Alicante, se ha juntado el mayor número de obras posibles de muchas colecciones, ¿no? de muchos coleccionistas que, que tenían obras de Emilio Valera, y está en el MUBAG, estará hasta, hasta el mes de abril. Respecto a teatro, recomendar también la ópera El trovador de, de Giuseppe Verdi, el mítico Giuseppe Verdi, compositor italiano, que se, que se, se, se, se ejerce esta, esta noche en, en el teatro principal a las ocho y media. También Mañana y Ballet, en el teatro principal, el Ballet Carmen, que me imagino que debe ser una adaptación de, de la famosa ópera ¿no? de, de George Bisset ¿no? y de la novela de, de Prosper Mérimée Y también en el Centro Imaginalia, que yo soy bastante amigo de Me gusta mucho ir porque tengo mucho trato con ellos, eh, que están en el paseo Cadea. También se, se, va, se va a hacer una obra de teatro llamada La importancia de llamarse Ernesto, que este, por lo visto, es una comedia. Luego, respecto a hablando de comedia, para todos los, los amigos de los monólogos, este sábado actúa el humorista Pepe Céspedet en, en la sala Clan Cabaret, en la famosa sala Clan Cabaret. Y vamos con el cine, vamos con los Oscar. Bien, pues este domingo fueron, fueron los premios Oscar. Pues con esto se termina ya la temporada de premios. Aquí hemos hablado de todo: de los Globos de Oro, de los Goya, de los BAFTA. Ya llegaron los Oscar, ya con esto se, se acaba. Eh, ya está, el, digamos que está el Festival de Cars, ¿no? No, no tenemos un gran evento, ¿no? Los, los Cinéfilos, que será en mayo. Y bien, pues eh, como resumirlo, pues digamos que fue la Noche de la Forma del Agua y de los Latinos y de, y de los candidatos hispanoparlantes, porque realmente arrasaron en, en todas las categorías. Yo también lo, lo llamaría como la noche de la gran injusticia porque yo sinceramente, tú y Vicente, nos encontramos en el cine precisamente este miércoles y lo hablamos. A mí La forma del agua es una película que me gustó, ¿vale? Es una película bonita, muy bien hecha. La realización y la dirección creo que es impecable. Me parece genial que el Oscar se lo hayan dado Guillermo del Toro, el Oscar a mejor director, porque creo que la escenografía es increíble, están muy curradas las escenas, que hasta el mínimo detalle, a veces parece que bailan como un ballet, ¿no? Los, muy bien, muy bien hecha. Pero lo que es la historia... Pues hombre, no me parece para tanto, la verdad, creo que está un poco sobrevalorada, si no, si no lo hubieran dado un Oscar no, no criticaría esta película, pero es que claro, el mejor, pe mejor película a la forma del agua, estando tres anuncios a las afueras, que es una película con una crítica social tremenda, una radiografía fantástica de la América profunda, ¿no? que creo que a personajes como nosotros cuatro ¿no? que estamos interesados en política, esa, ese tipo de películas nos van, ¿no? nos gustan, no sé si la habéis visto... Eh, que se la den a la forma del agua, que es la típica peliculita de Hollywood, ¿no? Con sus buenos, sus malos, guerra fría, tal, un monstruito con poderes mágicos, en fin, en fin, un poco discutible para mí. No obstante, sí que hubo actos de justicia este, este domingo, es de decir, por ejemplo, el de darle a Gary Oldman, el, el Oscar a mejor actor, ¿no? Por ese fantástico, espectacular Winston Churchill, tú has visto la película Manoli, bueno, los peros de punta, ¿eh? Y vamos, yo, yo, yo hubiese sido capaz de ir a, la, a Los Ángeles a agredir a los miembros de la Academia sí, si no le no dan ese da. Oscar a Gary Oldman un papelazo yo creo que el papel de su vida y mira que este hombre ha trabajado ¿eh? y mira que este hombre ha trabajado por ese increíble gusto en Churchill de hecho es que por ejemplo a mí la película de Churchill El instante más oscuro me gustó más que La forma de agua incluso te diría que Lady Bird o, o los archivos del Pentágono que también estaban nominados me gustaron más que, que La forma del agua en fin ni siquiera es mi segunda película favorita Lady Bird está muy bien ¿no? además también de un poco de temática sí. feminista también. Sí, precisamente por ahí por sí, eso ¿no? sí. como que me llena un poquito es, es un, un retrato de un adolescente no, sí que la, la sí, es como ta, natural, con una visión. Exactamente, tan, es una película clara mucho que, más humanista. Lo que pasa es que mira, pues... Que en, a mí me, me gustó mucho. En Hollywood yo creo que el IDVI, el problema es que el IDVI tres meses a las afueras, a pesar de ser películas americanas que suceden en América retratan la sociedad americana, son películas de estilo europeo. Y en Hollywood no les gusta eso, les gustan las grandes producciones con monstruitos. Con... Y mira, pues una película un poco más floja como la forma del agua, pues le dan el Oscar a esa película sí que la detrás de nuestras alas afuera se llevó el de a la mejor actriz eh, Frances McDormand que además hizo yo creo que el gran discurso de la noche también muy feminista hablando del tema no puso en pie a todas las mujeres no dijo ponélos todas de pie porque tenemos que exigir lo nuestro y tal y claro se puso de pie Meryl Streep y detrás de Meryl Streep todas las demás <ríe> evidentemente ¿no? no solamente actrices también todas las guionistas todas las productoras toda la gente del cine no mujeres que estaban allí que son minoría también en el mundo del cine, todo hay que decirlo, ¿no? Sí, al final la paridad brilla por sí. su ausencia en muchísimos espacios. De hecho, este año era novedad que había una directora nominada entre los cinco directores nominados, una, y, y se considera como un logro, ¿no? Una de cinco, ¿no? Creo que en toda la historia de los Oscar han, han tenido dos o tres nominaciones, ¿no? Mujeres directoras, ¿eh? En fin... Eh, Sam Rockler se llevó también el Oscar a mejor actor eh, secundario precisamente Sam Rockler es el policía racista, ¿no? el policía eh, xenófobo ¿no? de esta película de tres anuncios a las afueras que va evolucionando un personaje muy difícil de interpretar a pesar de ser secundario y que yo creo que se hizo justicia, no tanto quizá con, con la mejor actriz secundaria se lo dieron a Alison Jensen por la película Yotonia. yo no la he visto la película Yotonia, así que tampoco puedo hablar de injusticia aquí porque sin verla no puedo decir pero yo quería que se lo dieran precisamente a la actriz secundaria de Lady Bear, a la madre de, de de la Lady Bird que para quien no haya visto la película pero sea fan de Vivi Theory, es la madre de Sheldon la madre de Sheldon sí. Cooper que yo nunca jamás me la podía haber imaginado en un rol de una película dramática porque la película de Vivi no, la verdad de... es que es que choca verla en, ¿choca en, mucho? en, en un papel en el que no estamos acostumbrados absolutamente es lo que pasa cuando terminamos encasillando a, a ciertas pe, pe, pe, actrices sí. o ciertos actores pe, pe, pe, en, en algunos roles totalmente a Vanessa a pero como... es que lo hace de escándalo es que lo hace sí, muy bien claro, o sea, se me pasó es con Walter buena. White en Breaking Bad que luego sí, salen sí, sale sí, un montón de series sí, de humor en Cómo conocía La madre también sale pero es que eh, destroza a la madre de Sheldon a los cinco minutos porque no tiene nada que ver el papel y lo borda lo hace realmente yo para mí está incluso mejor que la actriz principal ¿no? y, y bueno ambas estaban nominadas y, y no ganaron ninguna de las dos no en el caso de la actriz principal entiendo que, que este era el año de Frances McDormand creo que su papel es más difícil y tenía más mérito ¿no? o sea, yo estoy de acuerdo con esa decisión pero en el caso de, de Lori Merckx que es como se llama la madre de Sheldon pues yo esperaba que ganase y mira Otra cosa que me cuesta entender, mejor guión no se lo dieron a Tres Anuncios a las afueras, se lo dieron a Déjame Salir, que yo no sé si la habéis visto, es una peli de terror. No, la es que no la he visto. Pues A ver, no está mal, pero está solamente un poquito mejor que cualquier película de terror, o sea, en fin, para darle mejor <risa> guión... es mucho, ¿eh? No, no, no, no. no. Ver, de no terror, es terror. No, es que no es precisamente un género que destaque por los grandes no, guiones. No. Es verdad que tiene temática así un poco antirracista y tal, pero claro, yo no quiero unos Oscar políticamente correctos, quiero unos Oscar que previene al que lo hace mejor, ¿no? Claro. Y, y además tampoco es precisamente una película, no es como la de Martin Luther King el año pasado que estaba nominada, que esa sí que era claramente de temática antirracista, esta, bueno, lleva te el tema un poco por encima y tal. Es verdad que el actor principal está muy bien, estuvo nominado, no ganó porque evidentemente tenía que ganar Gary Oldman, pero, pero en fin, la película Déjame salir, yo no, ni la hubiera nominado mejor película, fíjate y estaba entre las nominadas sí que hubiera nominado a, a mejor película puede ser seguramente a una mujer fantástica que, que fue la que ganó mejor película extranjera lo cual yo a mí eso sí que me, me llenó de bastante gozo y celebración además aquí estamos de, de, de mucha enhorabuena porque precisamente el director de esta emisora Juanma Sepúlveda es de Chile y la película es chilena yo fíjate más allá de que fuera chilena también porque era la única película en español de todas las nominadas en mejor película extranjera y sobre todo porque es que está muy bien yo es que no sé si la habéis visto una mujer fantástica pues no, es una no. película me la apunto para eh, verla apúntate porque en, si la... apúntate a apúntate la Vanessa porque además es que el tema, es, un tema muy interesante, es una persona transgénero que, que una, una chica transexual que se le muere de manera repentina su, su pareja y entonces pues es brutalmente maltratada, acosada por la familia de su pareja ¿no? que ni la dejan ir al entierro, la marginan hasta la agreden y de todo ¿no? Y además es la primera vez que veo una película de, protagonizada por un transexual que de verdad me identifico con ese personaje, ¿no? Porque claro, yo con lo de Almodóvar, pues no me acaba eh, Es, en fin, muy de charachero, muy gracioso, y muy tal. Pero no son personajes de cotidianos, ¿no? Precisamente, ¿no? En cambio, en este caso, sí, ¿no? En este caso, el, el papel que hace Daniela Vega es un, un papel que, que, en fin, que es una mujer sobreviviendo al mundo, tal cual, ¿no? Que puede ser transexual, puede ser de lo que tú quieras, ¿no? Y, y eso, al final, una mujer más cualquiera, intentando sobrevivir al mundo y, y haciéndose fuerte, ¿no? En el mundo. Y, en fin, a mí A mí me, me parece una película muy buena. Es verdad que no he visto todas las nominadas en esta categoría, solamente había visto En Cuerpo y Alma, que es una película húngara, que en este caso no os la recomiendo, bastante peor que la chilena, un poquito petardo. Sí, es, bueno, el matadero de Bucarest, que resulta que hay dos que trabajan allí, de Budapest, perdón, que hay dos que trabajan allí, una chico y una chica, que empiezan a soñar lo mismo, surge una historia de amor y tal, poquita aburrida. La verdad, está bastante mejor la de la Mujer Fantástica y me, me alegro mucho de que haya ganado. Yo incluso hubiera nominado a mejor actriz, a, no digo yo que ganara, pero al menos nominar a, a Daniela Vega por el papelón que hace. parece que, claro, nominar a una actriz hispanoparlante no, no es muy de Oscar eso, ¿no? No, suele, suele pasar poco suele pasar poco afortunadamente hizo historia aún así porque la dejaron presentar y fue la primera persona transgénero en toda la historia de los, de los Oscars que este año cumplía 90 años que presentó en la gala de los Oscars, y obviamente, pues mira, ya es un, ya es un mérito. No, al final ¿eh? es lo que decíamos antes: o sea que, que estamos en la siglo de las mujeres y que, y que somos diversas. Por ¿sale? supuesto. Las mujeres somos supuesto, diversas supuesto, y, y al final, supuesto, o sea. De hecho, el, el, el actor también es transexual, ¿vale? No solamente el papel que interpretaba Daniela Vega, también es una persona transexual y le dejaron presentar la, una de las canciones nominadas a, a mejor canción. ¿no? Y bueno, pues mira, ya con eso hizo historia, ¿no? Que no la nominaran, ya aparte ya ganó su película, ¿no? Que tampoco, que tampoco está nada mal. Luego, hablando de, de Hispanoamérica, también ganó Coco, mejor película de dibujos animados, que tú la viste el otro día, Vicente, sí, me dijiste, que ¿no? Tú, vi también, vi tú también, muy ¿no? Buena. No, los que sí, te tiene... Es muy, muy emotiva. Los que te de más pequeños no, sí. Es, es una película no, que hay que, yo hay que yo ver. Yo soy como un niño, entonces. <ríe> Yo no la he visto y no tampoco tengo hijos, pero la quiero, la quiero ver porque me la ha recomendado todo el mundo y, bueno, por algo será ¿no? una película que está eh, ambientada en México, ¿no? Precisamente, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que a mí me dio bastante satisfacción, ¿no? Que ganara Guillermo del Toro, ganara eh, Una mujer fantástica, que ganara eh, Coco y más el segundo año de Donald Trump de presidente de Estados Unidos, pues me dio todavía más satisfacción, ¿no? y además encima ya esta segunda vez el segundo año de Donald Trump y la segunda vez que un mexicano gana el premio a mejor director no el año pasado ganó Iñatu, Tutu y este año pues fíjate ganó aquellos del Toro de destacar también el mejor documental se lo llevó ícaro que es un documental que también me apetece mucho ver que va sobre la trama de, de, de dopaje no de que se ha demostrado no que el gobierno de Putin no dopaba a los sí, a los de Netflix no el sí el dopaba a los a los deportistas no olímpicos rusos habrá que verlo también habrá que verlo sí eh, luego también Kobe Bryant ganó un Oscar que este hombre es alucinante se ha retirado de, y sigue ganando <ríe> me pareció alucinante Estuvo, protagoniza un corto de dibujos animados que va sobre baloncesto evidentemente y ganó y luego respecto a efectos especiales pues estaba la gran pugna ¿no? entre Star Wars y Blade Runner y se la llevó Blade Runner y yo creo que con justicia también ¿eh? porque fíjate yo soy de Star Wars pero creo que adaptar una película de los años 80 que creó un género nuevo Y fíjate, te lo una persona que no es especialmente de Bray Runner, ¿eh? porque mira, mm -hmm. la, la película pri pri primera de Bray Runner quizás me parece un poco lenta y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que crea un antes y un después, ¿no? Crea un, un estilo propio, ¿no? Y ese estilo de los años de futurista, ¿no? De, de monumental, ¿no? De un mundo decadente y tal, oscuro y eso. Con los efectos especiales de los años 80 era muy difícil llevarlo a 2018, ¿no? Y, y no solamente la, pe la película lo consigue, sino que yo creo que destaca por eso, ¿no? Es una película tremenda, ¿no? La realización, ¿no? Mm. Y yo creo que hicieron bien en, en, en premiarlo, ¿no? Y, en fin, una gala que, que bien, la presentó Jimmy Kimmel un año más, estuvo bien, estuvo divertido, quizá un poco menos que el año pasado porque le dio menos tortas a Trump, yo quizá eché alguna <risa> más en falta, pero, bueno, es un tío gracioso y... y Les han dado Oscar a mexicano, mayor claro. torta sí, que, esa, ¿no? que Sí, la verdad que sí. Las tortas este año no se ha dado al presentador, sino a <risa> la propia <la> Academia, <risa> Y bueno, pues esta semana he ido al cine como todas las semanas y bueno, digamos que ya estaba ya un poquito ya saciado de tanto Hollywood y necesitaba ver una española, ¿no? Y me he metido a ver sin rodeos, ¿no? Ya un poco ya por desintoxicarme, no de tanta película americana, ¿no? Y de tanto Hollywood. Y viene la película de Santiago Segura, ¿no? Que está ahora también muy de moda, ¿no? Protagonizada por Maribel Verdú. Bueno, el, el, el argumento pues es una, una chica que, bueno, pues le pasa un poco lo que yo creo que nos podemos identificar todos, ¿no? Pues que tiene días que, que la supera la vida, ¿no? Que está ya un poco harta de todo el mundo, que siente que nadie le hace caso, ¿no? Que siente que, que su jefe la, la desprecia, sus amigos no le hacen caso, su novio tampoco y tal. Y llega un momento en el que explota, visita a un gurú que es Santiago Segura, que haciendo el papel de un gurú indio... Y le da una pócima secreta y a partir de ahí pues hace ya lo que le da la gana. Vive como sin filtros, ¿no? Eso que yo creo que todos hemos pensado alguna vez hacer, pero no nos atrevemos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad con reglas, ¿no? Pues, en fin, la película está bien, ¿eh? Tiene golpes muy buenos y tal. Yo quizá esperaba que fuera un poquito más tronchante, ¿sabes? Al ser de una de Santiago Segura, esperas estar riéndote desde el minuto uno hasta el último. Mm. Quizá no es tanto, ¿no? Además, Maribel Verdú, que es una actriz que a mí me gusta mucho, no es una actriz cómica y se le nota un poquito es una actriz dramática hacía mucho tiempo que no hacía una comedia y, y bueno no es que lo haga mal ¿eh? que no lo hace mal ni, ni mucho menos pero en fin eh, yo creo que el que está mejor en el reparto a mí el papel que más gracia me hizo fue el de Ra Ra Rafael Sprembelbrud el argentino que hace de novio, que hace un papel secundario de novio de ella y, y está muy potente. Hay varios papeles muy graciosos, está Cristina Pedroche también, que la verdad es que no lo hace mal, ¿eh? hace un papel muy cortito, un papel muy gracioso y muy fácil, pero la verdad es que está muy graciosa. también, hace de una chica que viene a reemplazar a, a, a Maribel Verdú, siendo más joven que ella y siendo un poco descerebrada, ¿no? y, y claro, eh, pues imaginaos cómo le sienta ¿no? eso a, a, a Maribel, ¿no? a, al papel de Maribel Verdú y bueno, pues bien, es una película que, que sí que recomiendo porque te echas unas risas, cumple ¿no? con lo que vas buscando, que es echarte unas risas y bueno, dice, incluso Santiago Segura ha comentado que, que, ha, que ha habido gente que le ha dicho que ha cambiado un poco su vida en el sentido de pues ahora voy a hacer yo lo que me da la gana, ¿eh? voy a dejar de que me toreen <risa> voy, voy a ponerme yo ya las pilas, también tiene un poco de temática feminista en ese sentido, ¿no? porque también es una mujer la que poco intenta sobrevivir en el mundo pues sí, de los yo también, he, yo también he visto el tráiler y, y alude a que, que no estoy con la sí. regla o sea, es que es eso, parece que cuando una mujer está de mal humor, tiene que, esa, esa es tiene una... que Estar con la regla, ahí, es una ¿no? de, la, de las, de las de los chistes. No, la verdad de, es que el, el trailer pinta muy bien, no, mm. no he tenido tiempo de, de ir a verla, pues mira, pero, pero tengo muchas ganas. Precisamente vamos a escuchar el trailer, si os parece. sí padre. Cariño, ¿tú domiciliaste las facturas en la nueva cuenta? ¿Qué? <risa> Hombre, y ahora, acompáñame al despacho. hola! Saluda cámara. Paz es la señora a la que voy a reemplazar. Me ha puesto una niñata de supervisora, ¿te lo puedes creer? Oye, ¿me estás escuchando? ¿Has visto el vídeo de los pingüinos? Paz, ¿por dónde vas? Estoy a cuatro minutos. De volverme loca. Todo lo que tú reprimir, tiene que salir fuera. Internet. Bienvenida a atención al cliente. Pequeños sorbos. Medicina muy potente. ¿Dónde coño estabas? ¿Tú sabes qué hora es? ¿Qué sabrás tú de dirigir una empresa, cretino? Si estudiaste para ser técnico agrícola y ni para eso valías, mira cómo tienes las plantas. Estás con la regla. ¡Qué rico mi loca! Estoy harta de likes, influencers, hashtags virales y su puta madre. ¡Ah! ¡No puedo, no. No sé qué me pasa, me estoy diciendo todo lo que se me pasa por la cabeza. No puedo parar, necesito hablar con alguien. Te hace falta más calma, cepas. Cálmate, por favor, que solo quiero hablar con. ¡Eres contigo? imbécil! ¿Qué parte no te has enterado? ¡Que no me toques! No ¡Oh! <risa> quiero más dramas en mi vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Estoy con la regla. O cuando lo esté. No quiero más traumas en mi vida. Del 1 al 10, ¿cómo valoraría usted el servicio? Bueno, la verdad es que el trailer es muy gracioso, sí. además con la estimable colaboración también de Florentino Fernández, que es parte del, del, del reparto, la música de Alaska, no, de Fangoria, ¿no? que también le da un puntazo a la película. En fin, la verdad es que sí que te echas unas risas. Y bien, vamos a con un asunto que la verdad es que a mí no me hizo ninguna gracia este domingo, vamos a hablar de, de las elecciones de nuestro vecino mediterráneo de, de Italia, de lo que pasó en, en el país italiano este, este domingo, porque en fin, eh, yo lo calificaría como que en, nos hemos vuelto a pegar otro tiro a pie ¿no? en, en Europa, ¿no? son resultados, la verdad es que podíamos llegar a sospecharlos ¿no? estos resultados, pero, pero quizá todavía más ¿no? de, de, de lo que, luego, lo que pensábamos. De hecho, hicimos aquí una porra en el último programa del el viernes pasado, ¿no? De cómo pensamos que podían ir selecciones italianas. Estuvo, por ejemplo, tu compañero Pascual Pérez, aquí, eh, Vanessa, estuvo aquí en el programa. Y realmente fallamos todos. <risa> realmente <risa> no acertamos a nadie. Hubo algunos que acertamos más que otros, pero, re, pero el orden no lo acertamos ninguno porque mmm, pusimos al movimiento de 5 estrellas en tercer lugar. Pensábamos que la coalición de izquierdas eh, sería por lo menos segunda, ¿no? Y ni siquiera eso. Bueno. Mmm, Hablo, eh, comento un poco más o menos los resultados el, el, 200, el 37% de los escaños han ido para la coalición de centro-derecha coalición que en principio iba a liderar se supone Berlusconi mm. pero que no obstante el partido de Berlusconi porque estos es son una coalición no son, son partidos que se presentan juntos son partidos que se presentan por separados pero que luego se han prometido apoyarse en elegir en la investidura ¿no? pero claro, el problema es que entre los partidos de derecha el de Berlusconi Forza Italia no ha sido el más votado el más votado ha sido la Liga Norte un partido... Yo lo suelo definir como una mezcla entre Convergencia y Le Pen, ¿vale? Porque empezó como un partido independentista que quería independizar el norte de, de Italia del sur, ¿no? Por considerar que el sur, pues, era africano, eh, pobre, ¿no? De, de tercer y tal. Ya ha evolucionado hacia un partido anti-inmigración, bordeando, incluso sobrepasando a la extrema derecha, ¿no? Y este partido es el más votado de, en la derecha, en la derecha itali italiana. Ha pasado el partido de Berlusconi, que vendría a ser un equivalente al PP, ¿no? De, de aquí en, en España... En segundo lugar tenemos el Movimiento Cinco Estrellas, que en este caso es un partido bastante más difícil de, de, de definir, porque no tenemos un equivalente en España ni en el resto de Europa, es un partido que solamente se entiende en Italia. No podría decir si es de derechas de centro o de izquierda, porque ellos mismos eh, se consideran un partido antiideología antipolítica y anti-todo. Tiene cosas de Podemos, porque es antisistema y tal, también tiene cosas de Le Pen, porque cada vez es también más anti ¿no? Eh, también es bastante anti-europeísta. En fin, hay quien lo pone también en la extrema derecha. Desde luego, comparado con la Liga Norte, son unos corderitos, ¿sabes? O sea, que también todo hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Luego tenemos a la coalición de centro-izquierda, que estaría en tercer lugar, con un 23% de los votos, ¿no? Y liderada por Mateo Renzi, que había sido primer ministro hasta, hasta hace poco. Pasan de gobernar a tercer puesto. También bastante llamativo, ¿no? Un batacazo bastante grande, ¿no? Y en fin, eh, escenarios posibles que se nos pueden quedar de aquí, ¿no? Para ver hacia dónde puede ir Italia. Ninguno tiene la mayoría absoluta, así que a mí solamente me salen tres posibilidades. Uno, que el movimiento cinco estrellas pacte con la Liga Norte, cosa que ideológicamente no me extrañaría porque no van muy dispares. Lo que pasa es que, claro, en este caso la Liga Norte estaría traicionando a Berlusconi ¿no? y saliéndose de la coalición ¿no? para apoyar a otro partido, ¿no? Lo cual el propio Salvini, que es el líder de la Liga Norte, se ha dicho que no va a hacer. Ha dicho que esta misma semana ha dicho que no va a hacer, pero bueno, a lo mejor cuando le pongan la silla de poder y tal, pues se arrepiente. Sí. Otra, otra posibilidad es que el, la izquierda, el, el partido democrático, ¿no?, la, el centroizquierda, apoye a, a la derecha, a la derecha tradicional, ¿no?, para que, a Berlusconi y tal, para que, para que cojan el poder, ¿no?, un poco lo que hizo aquí el PSOE, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eh, es que el que ha ganado a la derecha no es la derecha tradicional, ha ganado la Liga Norte, y claro, a mí me chirría mucho la izquierda dándole el poder a, a un partido casi de extrema derecha, ¿no? Y la otra opción es que haya nuevas elecciones, una opción muy italiana, <risa> de hecho sea de paso. Así que, en fin, eh, nos quedan un par de minutos solo para hablar de este tema, pediros una valoración de todo esto y qué pensáis hacia dónde pensáis que puede ir Italia. Ah, yo creo que, que o sea, estamos ante, ante el fin del establishment eh, en toda Europa al final, que, que Europa se, se encamina hacia, hacia el final del, del bipartidismo, eh, igual que, que ha pasado en, en este país, lo que pasa es que bueno, o sea, en, en otros países de Europa sí que es verdad que, que está surgiendo esa, esa extrema, extrema derecha que que la verdad es que a mí personalmente pues, me da un poco de, de miedito. Eh, <risa> digamos que ha ganado la seguridad, entre comillas, frente a, frente a las políticas eh, sociales eh, Pues eso, estamos corriendo en toda Europa ese riesgo de que de que ganen los los partidos de corte racista, xenófobo, partidos que, que lo que hacen es dividir desde, desde abajo. Yo creo que, que aquí en España pues somos una, una sociedad más, más tolerante, más, más abierta y que y que estas cosas, al menos o sea, toco madera, que no, que no puedan que no puedan pasar, pero bueno, o sea, a mí dentro de, de los resultados pues ya digo, o sea, lo que me da un poco más de tranquilidad es que, es que empieza eso pues a ver más, más pluralidad en, en, en los gobiernos europeos y que, y que estamos eso, pues un poco acabando con, con ese bipartidismo que creo que tampoco, tampoco hace bien a nadie que lo que estamos obligando es que los partidos al final tengan que hablar para entenderse y, y, y negociar un poquito lo que, lo que sea me, mejor para la, para la sociedad Yo creo que, que el sistema político tal y como lo entendemos está fallando, eh, se está quedando obsoleto y, y estos partidos que están ganando, que, que además son populistas, demagógicos, en fin, eh, pues están triunfando. No por lo bien que lo están haciendo, sino porque la gente está votando en contra de lo que hay. Entonces, eh, creo que, que los que están en el poder tienen que plantearse qué es lo que están haciendo mal, en qué están fallando para que la gente eh, esté votando en contra de ellos. Ya te digo, No creo que sea tan a favor de, de unos como en contra de lo, de lo que ya hay. Además, son anti-europeístas. Sí, sí, sí. Eh, y es un sentimiento que se está extendiendo. Yo creo que desde Europa deberían plantearse... Eh, Que están fallando, porque realmente están fallando. Lo que pasó con Trump, es decir, sí, no, que ha ganado. No, ha, ha perdido el otro. La gente está. Estamos. Y me incluyo, estamos cansados de, de los gobernantes que tenemos. Creo que ahora mismo cualquier plataforma defendiendo cualquier causa justa tiene más poder y consigue más cosas que cualquier partido político que, que están cogiendo los vicios que habían. Es que no, no conseguimos romper esa espiral política, de, sin, como decíamos antes, de degradación política, entonces eh, estamos cansados, estamos cansados lo que pasa es que claro, la, cuanto más cabreada está la gente, pues más fácil es que venga alguien con ideas extrañas y, y se voten. ¿Y, ¿Y cuántos toques más de atención va a necesitar la Unión Europea para democratizarse de una vez y, y, y que reform, reformarse por dentro? Porque es que ya llevamos unos cuantos el Brexit, sí. el 40% del EPN en Francia, la extrema derecha en Holanda ahora esto, y la Unión Europea no se da cuenta de que la gente vota estos partidos es porque la gente no puede eh, eh, votar a la Unión Europea. ¿no? Si la Unión Europea hace algo malo, ¿a quién castigamos? ¿A quién dejamos de votar? ¿no? La Unión Europea sigue siendo una, una institución cerrada, una institución que, que no eh, fomenta la participación de la gente. ¿no? Y claro, normal lo que luego pasen estas cosas. ¿no? Sí, sí la verdad es que o reaccionan o, o esto tiene, tiene mal arreglo. Y además España es uno de los países que va a empezar a, a solamente dar a Europa, a dejar de recibir, porque sí. tenemos un nivel... <risa> Más alto que otros países. Entonces, cuando eso llegue, que eh, pienso que, que, que, que, que esos mismos movimientos van a salir aquí a decir Europa no sangra, Europa no roba y nosotros mejor solitos. Y fíjate que, que, que creo que, que hay que pararse a pensar y, y hacer las cosas con cabeza. Y desde luego en Italia, elecciones. <risa> De nuevo, porque Yo tal, eso. tal y como están las cosas y como pintan, cualquier combinación que hagas parece sí. que, que tiene poco trayecto. Está muy bueno, bueno. Sí, bueno, estaban hablando de cambiar la ley electoral para que... Cosa para muy italiana que, también. Cosa muy italiana. Bueno, y allí también es muy italiano lo de los transfugas, que también podría también. ser que empezasen a comprar eh, escaños, Pero ya, ya, ya tiene que ser mucho, tráfico, que ser mucho, ¿eh? mucho sí, sí. En este caso... Porque ya... Es que encima, eh, ¿sabéis que en Italia el senado no es el chiste que es aquí el senado de italia es una institución que viene desde la época romana que tiene mucho poder claro. y claro tienen necesitaría mayoría tanto en el congreso como en el senado hay que comprar a mucha gente ¿eh? Sí, sí. sí. Gente? hay que ponerse de acuerdo en, mucho, en muchas administraciones allí bueno eh, básicamente eh, antes he hecho mención a lo que era la globalización y yo creo que en eso estamos y lo estamos viendo en toda europa a mí lo de las etiquetas izquierdas y derechas yo también las uso eh, las uso pero porque al final caes en eso Pero yo creo que simplifica mucho el debate y no es, realmente. no escenifica lo que es la realidad política hoy en día. Yo creo que hay que hablar con una terminología mucho más apropiada. En plan, comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberale, social liberales, incluso minarquistas, eso ya la poca gente sabe lo que es, y luego anarquistas, etc. Pasa que muchas veces no se habla del término político precisamente porque. Eh, requiere una información y al final es más fácil etiquetar las cosas y, porque simplifican las cosas, ¿no? Y lo visualizas todo de manera más clara pero creo que es un error porque al final no haces un diagnóstico veraz de lo que está pasando y yo creo que lo que está pasando en toda Europa es... Eh, la globalización contra el proteccionismo lo estamos viendo en muchos sitios lo hemos visto en Francia, Le Pen contra Macron, era la globalización contra el proteccionismo más rancio de cerrar fronteras, aranceles precisamente porque la globalización eh, también genera un cierto miedo eh, porque te, te expone al mundo, tienes que competir con el mundo tienes que competir y claro muchas veces está más cómodo en la estabilidad en, en lo que ya tienes, ¿no? Y muchas veces para asegurar puestos de trabajo, controlar tu economía, es más fácil aplicar ese proteccionismo. Yo creo que lo que estamos viendo eh, en Europa y en Italia lo estamos viendo también. Cómo hay gente que ve la globalización como un miedo, como un temor, y decide votar a estos partidos euroestéticos, Porque al final el proyecto europeo es, es eso, es ir hacia la, la globalización, ¿no? De hecho, tú lo has dicho, por ejemplo, no sé cómo encasillar al partido Movimiento 5 Estrellas. Es muy difícil encasillarlo. Sí, sí, es una yo cosa lo... muy italiana. Claro, y muy... Yo lo encasillaría en proteccionismo, sí, básicamente. Sí, sí, no, no, que sí. El... Ellos se autodefinen como anticorruptos, de hecho, a ver, hay cosas que... Eso nos definimos todos. Claro, por supuesto. además vende, por supuesto. Te dice, no, ah, soy claro. anticorrupto, Sí que es verdad, Vicente, que ellos han hecho cosas que no han hecho otros políticos, como sí. por ejemplo devolver parte de su sueldo y cosas uh -huh. de estas, que están sí, muy que bien. Sí, que eso está bien. Que están muy bien, claro, lo que pasa es que todo esto lo juntan con un mensaje muy populista de anti-inmigración, claro. anti, claro. anti europea, ¿no? Y de buscar siempre los malos, ¿no? Malos a los que echarle la culpa, ¿no? Que evidentemente nunca son ellos. En fin, claro, bueno, tenemos que... Podríamos hablar mucho más de este tema, ¿no? Pero tenemos ya que cerrando el programa. Pero claro, es que si, si, por ejemplo, el que sea conservador italiano, ¿no? Si le das mm. la opción de votar entre la extrema derecha, votar a Berlusconi, que está condenado por fraude fiscal, un caso salvaje de fraude fiscal, mm. que, por, hablamos aquí de, en España que la justicia no funciona, que Berlusconi no está en la cárcel, no dicen mucho de la justicia italiana, clama al cielo, que es un señor de ochenta y pico años que debería estar haciéndose la ruta del vino de la Toscana o lo que quiera que hagan los señores <risa> italianos de su edad... <risa> Y que resulta que es otra vez el candidato, no oficial, pero sí espiritual, y el que todo el mundo sabemos que va a llevar los cotarros, que siempre ha estado relacionado con la mafia italiana. Es que lo tiene todo este hombre. Se nota que yo no le trago, ¿no? Pero es que lo tiene todo. Y mira, hablando de feminismo, bastante machista también, bastante, precisamente. Bastante. Y claro, que este sea el candidato de la derecha tradicional. Pues hombre, pues explica muchas cosas no De por qué luego pasan estas cosas En fin, que muchísimas gracias Por haberme acompañado Vanessa Romero, hoy has debutado Y me ha encantado tenerte aquí Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros El placer ha sido totalmente mío Manuel y Nicolás, bueno, perdón, que no he dicho tu cargo Eras secretaria de Relaciones Institucionales de Podemos Alicante Que no falta el cargo, que es importante Manuel Nicolás Coordinadora de diputada de la comunidad Valenciana Muchísimas gracias Gracias a ti, David Y Vicente Guades, concejal de Ciudadanos aquí en Alicante. Muchas, Muchas gracias, gracias, Vicente, no, por estar aquí. Y bueno, pues eh, hoy vamos a terminar el programa, yo creo que vamos a terminar reparando una injusticia, ¿vale? Porque una cosa que no he comentado y que también me cabreó mucho fue el premio del Oscar a Mejor Canción. Se lo dieron a Coco. Yo no digo que la canción de Coco esté mal, ¿eh? que es una canción muy bonita. Pero a mí la, gran, la, del, la que me tocó de verdad, la de Graham que ha vendido muchísimo más, que ha sido mucho más comercial, pero claro, los Oscars, si les dices que algo es comercial, ya no les gusta. Ya tiene claro. que ser malo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues presentamos aquí, en, vamos a para despedir el programa de hoy, a la auténtica ganadora del Oscar, la mejor canción. Porque la academia podrá decir lo que quiera, pero hoy Radio dice que ha ganado esta. Tiene que ver Coco. ¡Qué <ríe> eso Le sí, la veré Vicente, la veré Y lo comentaremos en este programa A lo mejor la canción la veré. No, la, la, la, la canción cita. sí que la he escuchado Y en fin, está bien Pero tiene mucho, es muy importante claro, La gracias con la, de la bueno, película Le daré el beneficio de la duda <risa> Pero pongo la otra canción <risa> Pero pongo esta, evidentemente Que también mola mucho que también mola mucho. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los alicantinos Que nos habéis acompañado un viernes más aquí En este programa, en territorios Alicantinas En Nueva Radio 4G La radio de la organización Impulsora de Discapacitados en España las habéis escuchado en el 91.4 del FM de Alicante y también en nuestra página web www.hoyradio.es Yo soy David Rubio, en la técnica me ha acompañado mi querido Jaime Martín y os esperamos a todos el viernes que viene con nuevos terrilanos, nuevos temas y nuevos debates aquí en esta casa. Muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana. I'm meant to be, this is me Look out, cause here I come And I'm marching on to the beat I drum I'm not scared to be seen I make no apologies